...la hormita de Endor. Saludos mundo, madre mía... ...menuda la lió el bueno de Martin Scorsese... ...no hace mucho con esas declaraciones suyas sobre las pelis de superhéroes que dijo que eran como parques temáticos y que a él no le parecían siquiera cine. Bueno, es cierto que luego matizó mucho esas palabras en un artículo que escribió para el New York Times, pero en esencia no dejaba de ser su opinión personal, su apreciación sobre ese tipo de cine y lo que él pensaba al respecto y por qué. No cambia nada lo que dijo. El planeta... No ha frenado su órbita y nadie ahora es más alto o más rubio tras esas declaraciones. Es otra opinión de las muchas que se vierten en Internet. Y que si no son correspondidas, pues serán atacadas por aquel que no comparta esa forma de verlo. El caso es que aquí teníamos a todo un Martin Scorsese. Y claro, es más difícil discutirle a alguien de su autoridad, o por lo menos... Bueno, pues no se combate en Twitter o en Facebook con las mismas armas que si es un Don Nadie 89 o un fulano 666, ¿vale? O sea, al final él habló de lo que para él es cine y no es cine. El cine como medio para transmitir arte de la misma manera que para algunos chefs de alta cocina, pues oye, les costará hablar bien de una hamburguesa o de un kebab y a lo mejor no lo consideran ni comida. O para un director de orquesta clásica, pues definir como música el trabajo de un grupo de death metal. Por ejemplo. Bien, es una opinión. Y algunas cosas que matizó desde el punto de vista de este que ahora os habla son invariablemente ciertas. Pero no coincido con él en el grueso del asunto. Y no pasa nada. Creo que ha habido personas que fueron un poco más groseras que él a la hora de decir, bueno, más o menos lo mismo sobre el cine de superhéroes. Insisto, a su manera... Ni fue tan soberbio ni tan cáustico como los titulares a lo mejor nos hicieron ver. Bueno, yo creo que el verdadero problema está en descalificar al que sí que disfruta de este tipo de cine. Porque una cosa es decir lo que uno opina sobre el género y otra muy distinta es denigrar de palabra al público objetivo de ese tipo de cine. Porque Scorsese habló de su visión de ese asunto, al menos Las traducciones que yo he podido encontrar por ahí no me considero, por tanto, a lo mejor, ni agraviado ni damnificado, de ninguna de las formas. Incluso lo veo razonable, en el sentido de que me imagino a Martin Scorsese aquí en mi cabeza y no le veo muy fan del cine de superhéroes, la verdad. Tampoco veo a Clint Eastwood, por ejemplo, aplaudiendo... Black Panther o Capitana Marvel o cosas así, pues no, pues les veo viendo otras cosas, pero a estos y a otros muchos, ¿no? Que para poner ejemplos no sobra gente. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. No a todo el mundo, pero hay un número ingente de aficionados a temas, ¿no? Que les gustan, que se ponen esa bandera como si fuera una capa. Y van por ahí pues eso ondeando la bandera de su cine... ...de sus series, de su música... ...y claro, si alguien no ondea esa misma bandera... ...ya se sienten ofendidos. Porque es algo muy nuestro, es algo propio... ...es importante en nuestras vidas... ...y claro, para muchos latitudes... ...no voy a dejar que nadie calumnie... ...o pronuncie el nombre de mis hobbies en vano. Y las redes sociales han plantado... ...un inquisidor feroz... ...en cada usuario que se crea un perfil... ...porque das tu nombre pones una contraseña, subes una foto y te dan una antorcha y tú es esvástica también porque las redes sociales vuelven a todo el mundo un poco nazi en el mejor de los casos y en el peor, pues oye a lo mejor un Hilder Godzilla total, que en estos tiempos de fanatismos en las nuevas tecnologías a los que no sé si Scorsese es estará muy acostumbrado el hombre, no sé, a internet me refiero en fin, menuda lea que hay, le ha caído al director Y en otros tiempos, pues yo creo que le hubiera dado igual. Pero en estos que nos toca vivir, ya con Netflix a punto de estrenar su última película, bueno, en estos momentos ya lo ha hecho, pero en aquellos instantes cuando se declaró, digámoslo así, en contra de ese tipo de cine, Netflix tenía su película del irlandés pues casi a punto. Entonces, bueno, yo no creo que le obligaran mucho, pero seguramente es una tensión que invita a retractarse un pelín, o por lo menos a matizar. Y yo creo que eso es lo que ha hecho, ¿no? Suavizar esas primeras declaraciones. Ahora, con este artículo del New York Times y con lo dicho por ahí en otras entrevistas que vinieron luego, aprovechando el tirón mediático, casi como que ha azucarado lo que en un principio, pues, podían haber sido opiniones un poco más tajantes. Y por supuesto, pues, al final parece que nadie puede opinar tajantemente. Aunque sus opiniones realmente sean tajantes en el interior de sus cabezas. Pues lo que se impele en esta sociedad es a descafeinar, a andarse con pies de plomo, a hablar con cuidadito, ponte la venda, antes incluso de sufrir herida alguna, porque nadie quiere privarse de su derecho a ofenderse por la siguiente gilipollez que surja. Entonces, ojito a ver si vas a ser tú el ofensor, que eso está muy mal. Así que a mí pues todo este embrollo me ha parecido gracioso pero hasta para ir comiendo palomitas incluso antes de que la cosa empezara de verdad y ahora ya con el irlandés pues vuelve otra vez sus declaraciones y tal, y hoy no hablamos del de irlandés porque consideramos que ciertos autores merecen un poco de mesura por nuestra parte, mesura para ver la peli más veces haciendo pozo en cada visionado con margen de tiempo para calibrarlo bien, dejando que el tiempo coloque, en fin cada diente en su encía correspondiente en fin qué opinaremos sucintamente sobre el reciente estreno aquí pero para un análisis de cuatro horas en un monográfico es demasiado pronto ya le haremos un programa más adelante aunque también es verdad que bueno, algunas otras películas de Scorsese podrían apetecernos más porque casi no todavía está pendiente, por ejemplo, incluso Taxi Driver, en fin. Y como además teníamos grabado desde hace algún tiempo este especial, el de Infiltrados, de Departed, pues eso es lo que os traemos hoy. No es la película de la que se está hablando aquí fervientemente en los mentideros de Internet, pero bueno, es de Martin Scorsese y sus pelis pues no creo que se desfasen mucho con el paso del tiempo. A lo mejor esta del irlandés sí. La vemos diferente dentro de unos años por algunas de sus peculiaridades. Y quizá por eso, mira, hemos tomado esa decisión de dejarlo madurar un poco más. Había que concederle el tiempo a esta grabación que mereciera. Y, francamente, yo creo que Infiltrados ya iba siendo hora de que viera la luz, que lo teníamos ahí archivado, y esto era una cosa que muchos estabais pidiendo. Bueno, pues, con todo y con esas, aunque el programa de hoy va de Infiltrados, de Departed... Habrá opinión breve y sin spoilers del irlandés en mitad del bloque principal, ¿de acuerdo? En este mismo podcast. Así que, en fin, de momento la actualidad va a tener que conformarse con eso. Y que a uno le guste Scorsese y le guste el cine de los superhéroes es perfectamente compatible. Y que te gusten las películas de una persona, pero no te gusten sus opiniones, es también compatible. Porque al final nos esforzamos tanto en incompatibilizar las cosas que nos agotamos por nada. En fin, ahí se enfocaremos toda esta fuerza en la dirección adecuada. Pero, en fin, utopías aparte, infiltrados de parte, aquí en la órbita de Endor. Soy Antonio Runa, despegamos.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 has oído, has vivido y aprendido, surcaste el cosmos y viajaste por el tiempo, has amado, camarada, y bien amado, mataste a tantos y sobreviviste una y otra vez, en cambio, también moriste. Aquel terrible susto, el momento en que salvaste el día, la venganza, una arenga oportuna, una promesa, ese diálogo sensacional, ¿lo recuerdas? Un plano evocador, porque a veces simplemente ves cine, pero otras muchas lo vives, eres cine. Lo sueñas, lo devoras, lo compartes. En la órbita, tu querida órbita de Endor, lo revives una vez más. Para ti, para todo el mundo. La película. Nuestra película. A la hora de hablar de agentes infiltrados, a mí me gusta reunirme siempre con el bueno de Jaime Angulo. No porque él sea un agente infiltrado, sino porque voy a intentar que no lo sea jamás. No te infiltres, Jaime. Jaime Angulo, ¿qué tal? Mira, yo nunca, no solamente no me voy a infiltrar nunca, sino que además estoy bien donde estoy porque yo tengo un especial olfato para las ratas. ¿Sabes? Para las rapas. Para roedores asquerosos y repugnantes que van por ahí de un lado para otro. Yo tengo especial olfato para detectarlos. Así que aquí estoy bien. Muy bien. Hoy hablamos de Infiltrados, la película que se tituló de esa manera, de The Departed, es el, el título original. Va a ser mmm, una especie, yo No creo que sea una especie de enfrentamiento porque no vamos a hablar en igual medida de las dos películas. Pero sí es cierto que hablar de Infiltrados puede requerir que también le demos mucha cancha, porque creemos que, que es importante, porque fue la, la película original, porque de algún modo eh, sin la primera no hubiera podido existir la segunda, que es la película hongkonesa Infernal Affairs, que por aquí hay veces, yo me lo, no lo sé tu, tu versión del DVD, Blu-ray, etcétera, Eh, yo me lo he encontrado por ahí como Infernal Affairs y luego también como Juego Sucio. Por alguna razón me parece que ese fue el primer título que se que se le puso y, y que luego después, eh, digamos que ya acoplaron el, eh, lo del título, por decirlo de algún modo, más internacional. Que eso me pasó también con Hervidero Hard Boiled, ¿no? Al principio solamente se encontraban las copias con el título castellanizado Hervidero, y luego casi que es más fácil encontrarlo como Hard Boiled. No sé tú qué versión tienes de Infernal Affairs barra Juego Sucio. Sí, sí, yo tengo justamente la de Juego Sucio, pero es exactamente la, el mismo caso, el que tú dices. Eh, es un poco eh, la historia esta de de las traducciones viene un poco a caballo de la fama que pueden tener las películas, ¿sabes? O sea, en el momento en el que, evidentemente, salieron eh, a la venta, es cuando tienen el título, sí, vamos a decir castellanizado, ¿no? Porque es el título que le pusieron aquí de traducción base, pero ya en el momento en el que empiezan a tener una eh, proyección más internacional, una fama mayor, es cuando les mantienen el título también, entre comillas, original, porque la... O sea, el, el hard-boiled es la traducción directamente del chino, ¿sabes? Y, y el hervidero es la traducción directamente castellanizada. Lo mismo, bueno, en realidad Juego Sucio no tiene nada que ver con Infernal Affairs, pero claro, es que el Infernal Affairs no deja de ser un juego de palabras, ¿no? Con esto de hmm. asuntos internos, Internal Affairs, pues aquí Infernal Affairs. Exactamente, exactamente. Y bueno, sí, es verdad que claro, eh, Infiltrados es... Un remake de aquella película Hong Kong. Esa que, por cierto, hay que decirlo ya. O sea, es una peli de Hong Kong, no es de Corea. No sé por alguna... No sé por qué se le ha metido a muchísima gente en un montón de, de medios, tanto escritos como en audio, que la peli es coreana. No es coreana. Nunca lo ha sido. No China, coreana, En fin... Claro, claro. No, no. No, entiendo, no entiendo muy bien por qué. O sea, supongo que te, tendría que ver igual con el hecho de que ahora el cine coreano está, de alguna manera, pegando fuerte, ¿no? Y y bueno, yo qué pero, sé, pues alguien se le ha que meter en la cabeza que como es una película buena y hay orientales pues tiene que ser coreana por narices pero no es así <risa> Joder, pero Hong Kong siempre ha estado haciendo mucho cine y siguen haciéndolo y en fin, no sé Pues nada, se les ha metido que es coreana y se han y no hay más que hacer, o sea no hay forma de convencerles de lo contrario Bueno, eh, es verdad que mmm, yo por lo menos en mi caso, ahora voy a contar ahora vas a contar tú el tuyo pero eh, yo primero veo Infiltrados, aunque de Infernal Affairs ya sabía yo de, del título, me sonaba Entendía que era que era una película bastante apreciable. De hecho, supe la primera vez de ella, de una visita que hice a un amigo que tenemos en Londres, y visitándole me dijo que, bueno, que, que por allí estaba, en aquellos momentos, hacía un montón de años de esto, ¿eh? estaba funcionando muy, muy, muy bien esa película, en el mercado inglés. Y lo cierto es que, bueno, cuando me enteré de que la, la peli de Scorsese, la nueva que se iba a estrenar en aquellos momentos, estaba. Eh, basada en, en esta película, primero vi la peli de Scorsese y des, pero inmediatamente después, o sea, no tardé mucho en buscarla, en encontrarla, verla y decir, juego, pues sí que sí que es un es un remake bien hecho, no sé tú cómo lo entenderás, un remake de estos de americanizar una peli, porque aunque Scorsese fusila algunas escenas, pero hasta el punto de que son idénticas, y no pocas, o sea, que no se trata de que ha cogido la idea y ya está, y ha hecho lo que le ha dado la gana, sino que hay muchas escenas que son idénticas también es verdad que no lo ha hecho igual, o sea, no es no es un calco de, de la película, muchas cosas las ha quitado, algunas eh, movidas no están, él inventa más personajes, crea más relaciones, eh, o sea, digamos que mm, conforma una película que a mi juicio, yo no sé tú lo que pensarás, es como más película, es más sólida, es, quizá incluso tiene ese lenguaje occidental que hace que nos pueda entrar un poquito mejor, creo que tiene una narración mucho más ágil por el hecho de que, joder, es que estamos hablando de todo un Martin Scorsese detrás, Que, claro, aplica un, un, unos juegos, unos, unos trucos cinematográficos que, desde luego, por muy bueno que sea el, el director hong pues Lau. ¿Cómo? ¿Perdón? Andy Lau, Andy, Andy Lau se llama. El, el, el, de, el de Juegos Sucios es Andy Lau, el director. Pues eso, aunque sea un buen director y la peli es cojonuda la, las cosas como son y vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre unas y otras porque, aunque eh, el dossier va a ser de infiltrados... Sí que queremos que casi sea también un poquito de Infernal Affairs. Vamos a estar ahí todo el rato pendiente de uno y de otro, como cuando hablamos de, de adaptaciones literarias y demás, y hablamos de las diferencias entre el libro o el cómic con respecto a la peli, pues también vamos a hacerlo aquí más o menos de la misma manera. Pero es verdad que a mí me gusta un poquito más la, la norteamericana sin despreciar nada, ni lo más mínimo la hongkonesa, porque es un peliculón, a mí me parecen las dos pelis geniales, pero yo conecto más con, con la peli de Scorsese, no, con la norteamericana. Sí, a, mí, a mí me pasa exactamente igual, pero o sea, lo que tú dices acerca del, de la peli de Hong Kong, de, de Juego Sucio, eh, que es increíblemente apreciable, es que es así. O sea, De hecho, para ser una película oriental, yo veo que tiene una historia excelentemente bien, bien contada. Eh, no hay ningún tipo de efecto de estos que suelen utilizarse mucho en Oriente, de uno, unas elipsis temporales que rompen mucho eh, la narración, sino que es todo muy lineal y la acción está muy bien planteada desde el principio y precisamente por eso yo creo que es muy valorable, ¿sabes? O sea, el, al final el, el que te cuente una historia eh, que en el fondo tiene una cierta complejidad, porque estamos hablando de dos infiltrados, eh, un doble juego eh, muy particular y te la cuentan con un dinamismo enorme en una hora y media, ¿eh? no nos olvidemos que es que es una hora menos que lo que dura la película de Scorsese, es una hora y media de filme y creo que queda en conjunto muy compacto, pero también como has dicho Y, y a mí me pasa igual, eh, conecto mejor que con la de Scorsese porque, po, primero porque te cuenta mucho más, evidentemente. En una hora de metraje tiene para desarrollar personajes mucho más de lo que tiene Infernal Affairs. Los personajes de Infernal Affairs, en cierto modo, no me resultan tan bien desarrollados. Bien es verdad que luego tienen dos películas más para desarrollarse, porque estamos hablando de una trilogía. Entonces, sí, pero ahí no, no, sé que, si tú, primera, ¿eh? no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Ah, bueno, que no has visto la trilogía, dices. No, no no he visto nada más. Sé que es bueno. una precuela la segunda y la sí, tercera no, y, y, si la ter y la tercera ta, ta, tres cuartas de lo mismo. Pff, a mí la segunda todavía me hizo gracia pero es lo que dices tú. o sea es, Amplía más, de acuerdo. Desarrolla más, de acuerdo. Eso sí te lo puedo comprar. Pero contar más no cuenta mucho más, de hecho cuenta lo mismo No no no creo que aporte demasiado Tú puedes ver la primera ya está Y no ver nada más y te has quedado tan pancho como es tu caso Y ya está, no te hace falta la segunda Para que te terminen de narrar algo No hay cliffhangers, no hay nada, la historia concluye ahí Y realmente en la segunda parte Que está bien la peli pero yo creo que mientras que la primera parte era una película sorprendente y me parece que mmm, no sé, era como como sangre nueva, ¿no? o sea, hacía muchísimo tiempo que no veíamos, un, y eso que a ellos les encantan las pelis de polis y ladrones, por decirlo de algún modo pero esta era como, tenía un brillo muy particular, la segunda es un poquito más de lo mismo y está muy lejos de la primera sin llegar a estar mal del todo con la tercera no llegué a conectar apenas la vi y, y no la recuerdo o sea, la he olvidado casi por completo y creo que ya es, eh, en fin Le salió una peli redonda, no se podía continuar con una secuela, intentaron continuarla con las precuelas y sin poder contar con, con, en fin, el dúo protagonista de la misma forma, o sea que, no sé, hay grandes diferencias, no creo que haya que referirse a Infernal Affairs como una trilogía, sino como una muy buena película a la que luego le salieron así, le brotaron secuelas, que yo creo que, para mí, a mi juicio, no están a la altura, aunque luego por ahí hay gente que las aprecia mucho, pero yo creo que hay un salto pf, de calidad absolutamente inenarrable. Yo, eh, el problema, a lo mejor, de. Mmm, tengo problemas con las dos películas, ¿de acuerdo? Yo creo que, por ejemplo, mientras que Andy Lau, en la peli esa me parece que es un rival a la altura, son dos actores que a mí me gustan mucho, o sea, en la peli hongkonesa estaba... Eh, Tony León, bueno, Tony, hay dos Tony León por ahí, entonces el Tony León eh, Chiu Wai, ¿vale? ¿vale? O sea, el de Hard Boyle, además, que ahí también hacía sí. de un por infiltrado, curiosamente, Y que también salió en giro y tal. Y luego tenemos Andy Lau, que, bueno, ha hecho también mogollón arco de pelis, pero que, bueno, le, quizá de las más famosillas así que hizo fue la de la Casa de las Dagas Voladoras, ¿no? Entonces, sí. me parece que son dos actores chinos pff, cojonudos, a mí me gustan los dos, están muy a la altura... Y bueno, dentro del lenguaje del cine de Hong Kong me parece que no puedes coger a, a, a dos actores mejores que esos, ¿vale? Sin embargo, yo veo infiltrados y, y yo veo a Matt Damon que no está a la altura. A la hora de odiarle, está bien, porque es fácil odiar a Matt Damon, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es claro, un personaje claro. que nos quiere... nos tiene que resultar vomitivo o causar una reacción adversa, Matt Damon es el indicado. Pero creo que para todo lo demás le falta interpretación, creo que no está a la altura. O sea, me, no, no, no sé por qué Scorsese le eligió, pero me, me, me cuesta. Y eso que a mí me parece que Matt Damon, cuando le sale bien un papel, le sale muy bien. O sea, Hay papeles que se le dan bien y papeles que no se le dan bien. A mí me gustaba mucho en la saga de Jason Bourne. Recuerdo algunas pelis donde me impresionó muchísimo. O sea, el talento de Mr. Ripley me parece que para mí sigue siendo... En fin, la interpretación de Matt Damon favorita, o sea, pf, peliculón, y él está soberbio. Pero aquí, pues no le veo, o sea, no le veo a la altura de los demás, y veo, pues eso, a Jack Nicholson haciendo a Jack Nicholson, pues Jack Nicholson siempre es igual, con sus interpretaciones extremas, pero en este punto le va de fenomenal, lo hace el suyo el personaje, y es un, es un deleite verlo. Y Leonardo DiCaprio, que ya había entrado en esta en esta nueva carrera suya de, de, del nuevo Leonardo DiCaprio que yo creo que empezó con Gas of New York siguió con la de Atrapame se Puedes, vino esta después O sea, fue un, fueron esas tres pelis las que marcaron la línea roja de decir, ojo, ya no soy el guaperas ese de Titán", y, vale o sea vamos a acabar ya con eso y vamos a empezar con esto nuevo y Matthew Moon pues no le veo y sin embargo en la peli de Hong Kong pues los dos protagonistas creo que están a la altura, sin embargo tenemos por ahí haciendo de malo a Eric Shan. Que, que yo no me lo puedo tomar en serio ni del derecho ni del es revés posible. o sea yo además además eh, he visto esta peli bueno el, do, el doblaje es, es no puedo con él eh pero es que la ves en, en Hong Konges bueno en cantonés en cantones de acuerdo y dices tío pero pues es que encima tiene una voz de mierda o sea no no ayuda a nada o sea no le tomaba en serio ya en la versión doblada pero es que ahora lo he visto en versión original y es como no me gusta ni un pelo este tío o sea no, no va de malo por la vida pero con esa cara y esa voz ¿No acojonas a nadie? No te lo crees. Y encima, encima es el único malo de la historia de la televisión o del cine que cuando tira de un golpe cabreado todos los platos que tiene sobre la mesa se, se mancha la manga del traje. <risa> sí. Eso le da mucha verosimilitud. Veloci... Le da mucha verosimilitud, sí, sí. pero... Pero tío, yo le veo le veo a ese tío haciendo papeles de comedia y demás y, y riéndome mucho con él porque le veo como incluso una cara de tío simpático, yo le veo o sea, te lo imaginas, ¿verdad? Haciendo un rol así de, de, de padre, de familia así entregado y tal, pero de, de mafioso que tiene que dar un miedo que te cagas, pues no. Por eso cuando veo a Jack Nicholson digo, joder, ahora ya sí en esta versión me lo creo. Y básicamente o sea no solamente le dan un papel increíblemente jugoso, porque el papel que le hacen es una verdadera maravilla, ahora hablaremos si quieres un poco del tema de escritura del guión, de dónde se basa el personaje y todo esto, pero además de eso, Nicholson, cada vez que llega parece que entra a jugar, parece que entra al patio del recreo, porque llega, hace suyo el set de rodaje, hace suyo el escenario y desde luego las escenas son una verdadera maravilla yo realmente entiendo que Eh, bueno, que uno de los principales aciertos de esta película es el casting que tiene y de hecho buena parte del presupuesto más de la mitad se fue únicamente a pagar los sueldos de los actores sin embargo, el resultado eh, nos da, yo creo que escenas que han pasado un poco a la historia del cine porque vamos, eh, hay ciertas conversaciones, sobre todo la conversación entre DiCaprio y Nicholson en el bar que bueno eh, como digo, creo que pueden pasar perfectamente a la historia del cine Por varios motivos. Sí, además que yo creo que es que se ve que le dan rienda suelta. Yo creo que con estos, con estos actores así en este plan, tipo Marlon Brando y tal, pues. No, no les puedes contener. O sea, ellos se tienen que hacer una idea así conceptual de cuál es el diálogo y de qué va la escena, pero luego les tienes que dejar a su aire. Y yo creo que aquí se ve que, que Scorsese por lo menos a Nicholson le deja, le deja completamente a suerte. Dices tú de la escena del bar, no sé si hablamos de, porque hay varias escenas de bar, yo, hay una en particular cuando ya están en fin, los nervios desataos y que ya Nicholson se levanta y luego vuelve por detrás y le huele desde atrás, sí. es esa escena a la que te refieres. Es esa escena a la que digo que además es que en gran parte es improvisada porque le, una vez más fue exactamente lo mismo, o sea, le dijeron mira, tú haz un poco lo que quieras esto es más o menos a donde queremos ir Tú haz lo que quieras y bueno, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente empecé a improvisar, empecé a hacer pues un montón de cosas, que si se me cae la pistola, la cojo, te apunto. Y entonces DiCaprio de alguna forma tenía que subirse al carro, ¿sabes? O sea, tenía también un cierto guión, pero tuvo que en gran parte improvisar la escena en base a las reacciones que estaba haciendo Jack Nicholson. Entonces, claro, componer una escena que, vamos, si no va para el recuerdo, yo no sé qué tipo de escena pude ir. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a meternos más o menos en harina. Sí es cierto que mientras que la peli esa pues obviamente nos narra lo que ocurre en, en las tríadas chinas y todo este asunto, estamos hablando de bandas así de, bueno, trafican con drogas y, y poco más, sí es cierto que Scorsese se trae la historia con las mafias irlandesas a Massachusetts y tal, y bueno, digamos que amplía un poquito más el, el caché. Por decirlo así, de los mafiosos. Yo creo que esta gente tiene más. tiene una coyuntura mucho mayor que la que vimos en, en la peli de Hong Kong. Pero bueno, ¿esto en dices tú que está basado? En, ¿En qué está basado esto? Esto, a ver, no es que esté basado concretamente en ninguna historia. Eh, o sea, no, no, no se sabe, al menos de forma oficial, que haya una historia en la que un policía se infiltra en una banda y justo alguien de la banda se infiltra en la policía. Pero lo que sí que es cierto es que el personaje de Jack Nicholson, eh, va, ahora te voy a decir eh, las cosas que hizo este pájaro, eh, pero se llamaba James Whitey Bulger, que era un mafioso irlandés de Boston, y que, a ver si te suena esto, Era un gángster muy temido que básicamente iba por la ciudad y todo el mundo sabía que era absolutamente impredecible, que podía matar a cualquiera y que con ese no podías ni acercarte a intentar razonar o a saludarle. vale, eh, Sino que además siempre se escapaba de la policía porque, os oh sorpresa, era confidente del FBI. Y entonces estuvo durante un montón de tiempo sin podersele coger hasta que le cazaron, y no solamente le cazaron a él, sino también a la, al tío que tenía en el FBI, que le dio más de un chivatazo. Y, por cierto, murió este tipo a los 89 años en la cárcel no hace tanto, de hecho murió hace exactamente o casi exactamente un año. Eh, por cierto, en la cárcel no solamente le mataron a golpe, sino que además le sacaron los ojos y le arrancaron la lengua. Casi nada, vamos. O sea, que debía de caer muy Uf. bien por eso de ser un confidente del FBI. Pero eso se lo hicieron ya con 80 años. Sí, sí, con 89 años. O sea, ya había vivido todo lo que tenía que vivir y bueno, pues sí que se... Y le, le pillaron ya mayor, ¿eh? en plan... Jodo. <risa> o sea, <el> de... <risa> digamos que el tío a lo mejor incluso se cachondeó en plan, joder, habéis tardado, ¿eh? <risa> pues pues puede ser, o sea, ya con 89 años, que más te da cachondearte de, de la gente que te ha, que te está matando? Nada, nada, es... En fin, este tío, yo te digo que aguantó hasta el final. Pero lo que es la historia, como te digo, no, no tiene más, eh, digamos, influencias de la vida real, aparte de esta, y del, del socio de alguna forma de de este Whitey Bulger que se llamaba Stephen Fleming, Stephen Fleming y es el, el trasunto de, de Frenchy o de French en la película eh, aparte de estos dos, no hay nada en principio que nos lleve a pensar que, que hay cualquier hay ningún tipo de parecido con la realidad, además el, el guión de, de este, de Alan Mack eh, bueno, es directamente eh, sacado de su cabeza, parece ser el de William Monahan que es el, el escritor de la película de, de Los Infiltrados, eh, sí que ya introdujo, como te digo, este papel De, de Frank Costello, pero vamos, está, ahí, ahí terminan todas las semejanzas con la realidad a priori. De todos modos, eh, este asunto de, de los infiltrados, si sí es verdad que hay muchas películas donde se ve a conciencia, quizá esta sea una que aborda lo que es sentirse que estás en un bando con gente que a tu alrededor que... Pero que son tus enemigos, o sea, realmente, yo qué sé, es que es, debe ser complicado, ¿no? Desde el punto de vista eh, psicológico. Yo llegué a ver, con motivo de este asunto y de esta película, sí es verdad que llegué a ver algunos documentales que hicieron por ahí y da la sensación de que muchos de estos policías mm, traspasan una, una línea roja, llegado a cierto punto, en el que pierden el norte. O sea, pierden realmente su, su auténtica identidad hasta, hasta el punto de que se pasan al bando de los malos, o sea, se olvidan de que son policías y tal. Claro, eh, en muchas ocasiones, sí es verdad que los expedientes los tiene el departamento, con lo cual, si se pasa mucho de la raya... Lo pueden vender, claro, o sea, lo, los, los mismos eh, policías pueden decir, oye, que sepáis que este es de los nuestros, ¿vale? Y, y ya está, o sea, se, que, que los malos hagan el trabajo, porque a fin de cuentas están, man, están enviándoles refuerzos, por decirlo de algún modo, a la propia policía. Bueno, pues por lo menos se los quitan, pero se ve en esta película que hay muchas ocasiones en las que para que no se pueda rastrear eh, la carrera profesional, por decirlo así, y para que no nadie acceda hasta esos expedientes, solamente los tienen... Muy pocas personas, personas muy contadas. Y eso es lo que ocurre eh, en estas películas. Claro, en el instante en el que los pocos que saben que eres policía, pues o desaparecen o, o pasa cualquier cosa, solamente te queda un camino. Y es, ya que estás aquí, continúas y da la sensación de que en muchas ocasiones muchos policías ya llegan a un punto en el que dicen bueno, ya he perdido Sal Río, es que no puedo con esta gente, me van a acabar matando tengo que demostrar mi lealtad a ellos pues me mato a, a, a quien tenga que matar, extorsiono golpeo y me convierto en un matón y acabo siendo un puto gánster. y ya no salgo de aquí Ve, date cuenta de que la, la idea principal de tanto de una película como de otra al final viene a ser que el policía vuelve y dice, por favor eh, o sea, ¿qué es lo que quieres? le dicen a cambio de todo el trabajo que has hecho. Y el único que pide es, oye, yo quiero que me devolváis mi identidad. Es básicamente eso, o sea, el, me el mensaje un poco está ahí. Cuando, yo también entiendo, o sea, yo no he visto los documentales, ¿vale?, de los que, que mencionas, pero cuando te pasas durante X tiempo, un montón de tiempo, en la película hongkonesa nos dicen que seis años, en la americana no llegan a especificar eso, Pero entendemos que también mucho tiempo. Cuando llevas mucho tiempo siendo una persona que no eres y obligándote a ser una persona que no eres, entiendo yo también que al final se produce una disociación entre lo que realmente eres y lo que te has forzado a ser. Porque de alguna manera también no somos lo que somos porque en algunas situaciones nos hemos forzado a nosotros mismos para serlo. Entonces llega un punto en el que, como digo, se disocian esa naturaleza, digamos, o ese verdadero ser con el ser que tienes que convertirte. Y además es que tú lo has comentado. No solamente tienes que convertirte porque te lo ordenen, sino porque una vez metido ahí dentro, si flaqueas, te matan. Entonces es absoluta necesidad que seas siempre el otro tío. Porque si no, te vas al otro barrio. Y además de eso, añado una pequeña bola extra. Cuando eres el malo y cuando estás metido en una banda de estas y vas por la calle y nadie te mira porque tienen miedo, eh, te pagan o te dan favores porque tienen miedo digamos que ahí hay, hay un componente de, relacionado con el poder un poder muy perverso, pero poder después de todo, que a muchos puede llegar a resultarles atractivos o atractivo ¿sabes lo que quiero decir? entonces sí, sí, sí, sí. Eh, es, es un tema muy complejo, o sea yo entiendo que, que la gente esta que se infiltra en lugares de estos eh, tiene que estar muy preparada psicológicamente porque puede verse en problemas de identidad sobre todo, joder, había un periodista no sé si, te, si tú lo Lo conocías, es, es que no me acuerdo cómo se llamaba Javier Peña o algo así. Es un tío, el que hizo diario de un skin, que estuvo infiltrado en una banda de skins durante un montón de tiempo, luego bueno, se infiltró también... Antonio en... Salas. Antonio Salas, eso, Antonio Salas, justo. Eh, joder, ese tío iba de infiltración en infiltración, me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Eh, lo de diario de un skin, me lo puedo creer que lo haya hecho él todo. Pero luego todo lo demás, o sea, yo lo siento mucho, pero hay algunas cosas, O sea, no, no se puede aprender árabe en, en tiempo récord, ir por allí y que nadie sospeche de ti porque ya no tienes ni acento, eso no hay quien se lo crea. Entonces, eh, infiltración, suya propia personal, podemos hablar de una casi sin, sin error, o sea, la hizo él y punto. Todas las pero demás, es, no sé si está ya. hablando en nombre de terceros. O puede, puede que sea novelado, ¿sí? puede que sea un poco novelado o... Ahora no lo sé, porque yo el que realmente solamente me he leído es el diario de un skin. Pero yo creo que en el, el pozo que recuerdo de aquella lectura eh, sí que viene a decir un poco esto que digo. O sea, que llega un punto en el que dices pff, eh, ¿y por qué no? ¿sabes? O sea, ¿y por qué no sigo esta vida? Si total, pues mira lo que puedo hacer o mira lo que tal. Claro, y y, luego, y, luego, y se produce un conflicto enorme. Claro, luego hay algunos infiltrados. Ah, eh, poniendo ejemplos de películas, por ejemplo El señor naranja de Edward Dogs, Vale, que es una infiltración muy concreta, no dura tanto tiempo, puede que a lo mejor con unos meses, en un año, por ahí ya tienes el trabajo hecho más o menos, ¿vale? hasta que llega el gran golpe, digamos, estás pulgando por ahí hasta que cuentan contigo, pero entras, digámoslo así, besando el santo, nada más llegar, ¿vale? Por sí. decirlo de algún modo. Sin embargo, en la peli de Hong Kong, bueno, dices tú de seis años, seis años trabajando para San pero sí que especifica que estuvo cuatro años por ahí rateando, ¿de acuerdo? Para ir entrando poco a poco en el radar de toda esta gente, con lo cual especifica diez años, por lo menos en Hong en, en hongkonés, porque ya te digo que la traducción, o sea, el doblaje, o sea, hay frases inventadas directamente, o sea, no, no sea, cuento de que, Mira, hay un momento cuando en la peli Hong Kong está cenando el malo en la comisaría, que es cuando se mancha la manga el momento ese, sí. que es un momentazo también, Toda la conversación en español está cambiada. O sea, porque habla, habla Sam de, bueno, ya que vengo aquí, eh, me extraña que me deis comida que no esté envenenada. Y dice, tú espérate al postre. ¿Vale? Y aquí lo han traducido en plan... Me gusta mucho... Se come. Me gusta sí, que se come genial. Me gusta la, las cenas que me da. Y dice, bueno, pues vente mañana también. Pero ¿por qué os inventáis eso? Hostia, entiendo, O sea, no, me parece acojonante, pero supongo que será por por intentar eh, hacer lógicos o encajar los diálogos, ¿no? Puede Con ser. el movimiento de las voces, o yo qué sé. Puede ser, puede ser, no lo sé. O sea, pero, claro, es que, o sea, imagino que en chino igual puedes decir un montón de cosas más en menos tiempo, o sea, no. no, no vamos, no sé, no... No, no se me ocurre si no la idea, ¿sabes? O sea, pero es un poco eh, como en... Ya trayéndolo de la película, eh, la escritura del carácter, ¿sabes? Del carácter chino, que tiene mucho sentido en la película china que un tío se líe porque no sabe cómo escribir el carácter y entonces el otro se lo tenga que coger y decir, ah, no, que no es así, y tacharlo. Es mucho más creíble, en cierto modo, que a que en pleno siglo 2021 XX, XXI un tipo, por mucho que sea de barrio toda la vida, no sepa escribir citizens y lo escriba citizens. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, en esa misma en esa misma eh, idea entiendo que puede ser posible que los chinos digan mucho más en mucho menos tiempo y entonces en, en la traducción tuvieran que encajar los diálogos y se inventasen esta tontería. Es que si no, no tiene ningún sentido. Bueno, algún día contaré yo <risa> Algun, <risa> algunos truquillos ¿no? que se utilizan por ahí en los estudios. Pero bueno, eh, si es cierto, nos vamos a meter ya directamente con, con aspectos técnicos de esta peli porque si sí es verdad que tenemos a Scorsese, pero pues Scorsese que... Todavía nos quedan grandes películas que traer de él. No sé, por qué, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero por alguna razón con esta peli hay como una especie de, de, de desdén eh, que, que le sale a mucha gente así de forma automática, dices, infiltrados, o de Y automáticamente es como que vale, que para creo que todos estamos de acuerdo en que probablemente tenga pelis mejores. Y para algunos, pues probablemente Taxi Driver o Toro Salvaje no han sido superadas a día de hoy. Y luego está, en fin, un poco la reputación que tienen ya para la generación posterior de uno de los nuestros, que ya trajimos por aquí. O Casino, vale. Pero luego, ¿hablan de, de Guns of New York o de Infiltrados como si fueran pelis que no aportan nada, que no son basura, que son una mierda? Chico, no lo entiendo. A mí son películas bueno. que me flipan. Sí, sí, completamente. O sea, joder, además es que has dicho dos, Guns of New York y Infiltrados, sí. que a mí me parecen también de las de, la, de mis favoritas, ¿eh? de Scorsese con diferencia. Y te, te voy a decir... ¿por qué pienso que puede haber un poco de, de que la gente le tenga gato a, a esta película en concreto? Y puede que tenga que ver con que efectivamente tiene un montón de obras en su filmografía, probablemente mejores, pero coincide que es que fue con Infiltrados con la que le dieron el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película. Y entonces eh, entiendo que tal vez pueda influir Eh, que haya mucha gente, mucho purista, que considere que esta película es una película bastarda, de alguna forma, por haberle quitado el galardón a otras películas que lo merecían más. Es lo que se me ocurre, ¿eh? Pero ojo, o sea, dicho esto, que no sé qué te parecerá a ti, te voy a decir una cosa. Yo de esta película he escuchado también por ahí eh, un par de cosas. En un caso, eh, digamos que. Opiniones que, que el, la, el tercer acto de la película resulta flojo, cosa que yo no coincido Y luego eh, hay una segunda parte, que es que hay gente en internet que incluso ha pagado dinero Una campaña de Kickstarter eh, para borrar la rata de la escena final de la película O sea, hay verdadero odio y una verdadera campaña contra la aparición de esa rata, por cierto digital Porque a la gente le parece que es como una metáfora visual muy evidente de todo lo visto y que, bueno, que a la gente no le gusta la rata. En fin, a mí me parece una verdadera locura esto y sobre todo el pagar dinero encima para que le quiten la rata. O sea, este está chalado. Pero tanto molesta, quiero decir. Claro. No sé. O sea, que no hace nada la rata, o sea, que no pasa nada. No sé, tío. Es que, es que la, de verdad que hay muchísimo chalado por ahí. Te lo juro, pero bueno. Venga, cuéntanos cosas del presupuesto. Del presupuesto te puedo decir, como ya te he adelantado un poco antes, que más de la mitad se fue a pagar a los actores. O sea, estamos hablando de un presupuesto de 90 millones de dólares de los cuales en torno a 45-50 se fueron a pagar a los actores. Bien es verdad que es que tampoco es necesario aquí un, un enorme despliegue de bien de efectos especiales o bien de escenarios, porque más o menos son todos bastante bastante normales, no. O sea, no, no se, se necesita un gran artificio. Y en lo relativo a la recaudación en el mercado doméstico, recaudó 132.000 millones. Eh, pero ¡Uy, qué barbaridad! 132 millones <ríe> y en el extranjero 159 millones, sumando un total de prácticamente 300 millones, 291 millones de, de recaudación. Vamos, que fue un éxito eh, en general sin paliativos y además, como hemos dicho, ganó no solamente la mejor película y, y la mejor dirección, sino también el mejor guión adaptado y el mejor montaje. Y hablando precisamente del guión que corre a cuenta de William Monaghan... Por cierto, también conocido por eh, guiones de red de mentiras, al límite, o sea, digamos que es un guionista bueno con cierto recorrido y cierta solera, ¿vale? Pero lo interesante, quizá, de lo que tiene que ver con la producción es que, evidentemente, a Scorsese este guión le llegó. Pero no solamente le llegó el guión, sino que también, eh, cuando se empezaron a hacer los castings y a ver a quién podía quedar mejor en cada papel, no sé si tú sabías que... En realidad, Billy Costigan iba a ser Tom Cruise, para que veas. <risa> eh, Colin Sullivan iba a ser Brad Pitt y Frank Costello iba a ser Al Pacino. O sea, imagínate una película quitando a DiCaprio, Mada Damon y Jack Nicholson y les pones las caras de eh, Al Pacino, Brad Pitt y, y este otro que te he dicho, eh, y Tom Cruise. O sea, yo creo que habría salido una película completamente diferente. ¿eh? Muy difícil de ver, se me, se me hace a mí. De todos modos, se ha citado Brad Pitt, Brad Pitt que sí que se metió luego en las labores de producción, porque esto está dentro de su empresita esta que se montó, con lo cual, a lo mejor, precisamente por asociación le iban a meter, pero bueno, digamos que... No sé, yo lo hubiera preferido antes que a Matt Damon, también te lo digo, y aunque me quedo con Leonardo antes que, que Tom Cruise. Pero bueno, son son son, predi o sea, son predilecciones que tenemos y no sé tú qué, qué tienes que decir sobre esto. ¿Y sobre sí. Brad Pitt en la producción? Sí, no, hombre, a ver, eh, yo también... Eh, a ver, yo, yo, yo te voy a decir una cosa. Matt Damon eh, no me molesta tanto y Brad Pitt en un papel eh, al que tengas que odiar me resulta un poquito más difícil porque el tío suele ser un tío que eh, a mí al menos me cae simpático. Pero sí, efectivamente. Después, cuando ya se vio que no iba a coger el papel de, de Colin Sullivan... Brad Pitt se pasó completamente a la producción. Él tiene una productora que es plan B. Muchas películas que eh, probablemente has visto o hemos visto hace poco son suyas o han sido producidas por él y, y ya se quedó en ese papel. Es un tío, además, hay que decirlo, que de alguna forma sabe muy bien cuándo alejarse de, de un papel o de un puesto. O sea, y ahora mismo, por ejemplo, eh, ya ha dicho que va a actuar cada vez menos y que va a dedicarse únicamente a la producción. Esto lo ha dicho. O sea, yo creo que es un tío... Eh, que bueno en lo personal puede ser como sea pero sí que tiene claras un par de cosas y tampoco tampoco hace mucho circo de ello lo cual me parece bueno de respetar de alguna manera y si quieres ya podemos ir hablando un poco del del casting general no o sea del del, del final porque yo creo que nos quema un poco el empezar a hablar de ellos sí bueno antes de hablar de De eso, decir que la música es de Howard Shore, pero aquí el score, mmm, bueno, quizá no destaque tanto como, como el soundtrack, ¿no? Yo prácticamente lo considero inexistente. O sea, no, está, es tan testimonial, de alguna forma, que no puedo recordar prácticamente ni una nota de la película. O sea, para mí la película es directamente sonido ambiente, diálogo y demás, y momentos destacados donde aparecen pues esos tres temazos que hemos comentado a micrófono cerrado, ¿no? Que son el... El confortabilidad de Pink Floyd, eh, Gimme Shelter, de Rolling Stones, que aparece yo creo que por tercera o cuarta vez en una película de Scorsese, por cierto. Y luego este, este I'm Shipping Up to Boston de Dropkick Murphys, que yo creo que en esa época, por todas partes de repente, empezó a oírse este grupo, porque esta canción lo petó. Sí. La verdad es que tenía un rollo así como folky cañero que era era curioso, era un tema curioso. Sí, sí, y no, no sé si te das cuenta que más o menos eh, la película tiene cierta simetría con, el, con la música porque empieza con el Gimme Shelter, muy próximo al comienzo eh, y, te, y, y muy próximo al final está también el Gimme Shelter después, eh, como un poco a mitad del primer tercio de la película suena el, el, el I'm shipping up to Boston Justo en mitad de la película, más o menos, el dome y luego después, I'm shipping up to Boston otra vez, y como te he dicho, el Kimmy Shelter. O sea, que son tres canciones, pero forman una especie de abanico, ¿sabes? Hay cierta simetría eh, sonora en, el, en todo lo que es el discurso. De esto, bueno, yo lo comento porque es una curiosidad que me ha parecido interesante, pero yo creo que probablemente alguien como Jaime El Tozano o algo así sabrá explicar esto mucho mejor que yo. <risa> Bueno, pues venga, bueno, nos metemos con el reparto, por aquí teníamos eh, haciendo de la pareja principal a Leonardo DiCaprio Matt Damon, ya los hemos citado DiCaprio es mmm, William Costigan a quien a partir de ahora vamos a llamar Billy, por la mayor parte del tiempo se le llama así Billy, vale, DiCaprio Billy, Matt Damon es Colin Sullivan Matt Damon, Sullivan teníamos a Jack Nicholson por aquí como Frank Costello el jefazo, Costello y luego ya Tenemos eh, algunas cosillas así interesantes, como Martin Sin haciendo de Quinan, es decir, el jefe de los infiltrados. En la peli de Hong Kong hay un único jefe, una especie de comisario, que se encarga de toda la policía y que es el que controla a los infiltrados. Pero aquí ya vemos que hay como departamentos. Está la policía por un lado, los infiltrados por otro, que responden solamente ante Queen El FDI también está metido en la ecuación. Digamos que Scorsese arma un poquito más la historia añadiendo manos derechas, ¿no? Por ejemplo, a Costello le pone al francés o a Mr. French vale, aquí es eh, Ray Winston, el que interpreta este papel, y a, a Quinnan le coloca a Dinan de acuerdo, interpretado por Mark Wahlberg, que mmm, bueno, digamos son personajes que tienen su enjundia, que están bien que funcionan, que complementan un poquito mejor al, al jefe al cual representan, y que de algún modo pues oye, le dan fuerza en el caso de, de esta peli, digamos no va a ser un final tan incómodo como la peli hongkonesa, pero bueno Eh, son personajes que yo creo que están bien tratados y que yo creo que funcionan muy bien por cierto, eh, Ray Winston que tío, o sea la gente a lo mejor no le sitúa pero este tío era Bio Wolf o sea, tú ¿te acuerdas de animal? <risa> bueno, todos, todos se parecían bueno. Anthony Hopkins era igual Robin Wright era igual eh, John sí. Malkovich era igual eh, Angelina Jolie era igual y luego Ponían al Ray Winston, que tiene una voz cojonuda, pero, pero luego le ponían y todo Belto cacho, cachas ahí a tope, y dices, tío, es el único al que han tenido que mejorar un poco. Jodo, un poco, pero o sea, si cualquier parecido de su cuerpo con la realidad es mera coincidencia. Hostia, qué tío, qué barbaridad. O sea, le hicieron un verdadero favor. Cuando yo me puse a buscar quién narices era, vi a y vi a este, dije, pero pero qué decepción, macho. No me jodas. Bueno, luego tenemos por aquí, como gran jefazo de la policía, a Alex Baldwin haciendo del Lerby Para mí, una sorpresa. Y luego, eh, era la primera vez que yo me fijé en ver Farmiga. No la había visto hasta ahora, no la tenía en el radar. Y esta fue la primera vez que la vi, haciendo de la psiquiatra, de Madeline. Luego, ya con las pelis de expediente Warren y demás, ya se ha convertido en, en una oh, cara sí. bastante más popular. Pero aquí, no sé, o sea, de, o sea, volver a encontrarme con esta peli y decir, ya me decía yo que, que me gustaba esta mujer. Tiene una mirada, o sea, de, aparte que tiene unos ojos, en fin, que, que llenan la pantalla. Aunque debo decir, debo decir, que al igual que en la peli china, los personajes femeninos no están bien escritos en ninguna de las dos versiones. ¿eh? Para mí, a sí. mi juicio. Sí, sí, no, ahí vamos, también te tengo que dar la razón, pero a ver, también es verdad que pff, las cosas como son, sería un poco raro, incluso a estas alturas de la película, ver a un personaje femenino en una película de Scorsese eh, con una relevancia y de una buena escritura, vamos, creo que no me columpio cuando digo esto, o sea, y, y, y Hombre, yo no soy estaba, especialmente... estaba Sharon Stone en Casino, que era un personajazo. Bien, de acuerdo, eh, Sharon Stone en Casino, pero luego, y es verdad que en la edad de la inocencia también hay un personaje algún personaje femenino notable, pero luego piensas en las películas, quiero decir que yo no soy un... Eh digamos, sospechoso de, de querer defender las cosas estas de género que hay ahora, ni nada de esto, ni mucho menos. Pero yo creo que el tema de los personajes femeninos potentes, salvo honrosas excepciones, en, en, en Scorsese no son muy llamativos. Y desde luego en la China pasa exactamente lo mismo. O sea, casi en la China, si me apuras, es todavía peor. Porque al estar dividido el, el personaje en dos, tiene menos peso... Cada una de las dos, menos sentido y al final se queda en una cosa que, bueno, dos, dos minutitos de en la cámara o, o sí, de, de juego de cámara y punto. No, no hay nada más. El personaje de Vera Farmiga, al menos, tiene un desarrollo. Eh, es lógico o hasta cierto punto lógico, luego si quieres vemos por qué, que acabe con ese romance con Billy. Eh, eh, le da mucho interés el tema del, del embarazo. Porque, bueno, tú ya sabes que casi seguro es de Billy, pero puede ser de, de Colin, y luego por supuesto el final que tenemos en, en Infiltrados no es el que tenemos en Juego Sucio, y si lo tenemos está bien por el personaje femenino, o sea, el de la farmiga, por tanto, yo creo que en este caso el personaje sale ganando con creces, sin ser una maravilla. Ojo. Sí, sí, no y el hecho de que esté con los dos y tal... Pero, mmm, quiero decir, o sea, mientras que en la peli con con esa el interés romántico pff, no funciona, o sea, es que lo pueden haber quitado perfectamente, aquí va un poquito mejor. Pero no te crees que esta tía, de acuerdo con su sofisticación y tal, se la ligue el otro en un ascensor en, en menos de un minuto. Es que no te lo crees, dices, tío, o sea, ni eres tan gracioso, ni eres tan guapo, no me lo creo, o sea, no me lo, no me creo que, que Madeline acabe con ese gilipollas De forma tan rápida, y, o sea, no, no, o sea, porque todavía lo de DiCaprio y tal, bueno, es una cosa así rara. En la vida nos podemos encontrar con situaciones así, en plan, no sé por qué me da morbo este esta, esta persona, pero me la da. Pero uf, con el otro, es que no sé, es que el guión dice que tienen que empezar juntos ya y que hay muchas cosas que contar luego, y no desarrolla muy bien el hecho de que ella siente interés casi desde el principio, pero joder, o sea, es que no me lo creo, no no, no puedo, macho, no puedo. No lo acepto, no lo acepto. Lo, lo, vale. A ver, comprendo que no lo aceptes. Sinceramente, si te soy sincero, es una cosa que no le había dado estas y las vueltas, ¿sabes? Al tema de Madeline y, y Colin Sullivan. O sea, es una cosa que, eh, de alguna manera, pues está ahí. O sea, y ya está. Y no pasa nada porque está ahí desde el principio. Eh, no, no, no sé, es que me parece me parece, te voy a decir una cosa. Me da la impresión, por lo que sea que no te cae muy bien, Matt Damon. <risa> en esta peli, ¿no? Eh, ¿No? En serio. Yo, yo te digo en general. Yo no sé. No, en general así. no. En general no. Pero sí es cierto que me da, la sens <risa> me da la sensación de que aquí le han regalado un papelazo y él no ha estado a la altura. Pero bueno, en fin, vamos a seguir. Vamos a seguir con, con la peli porque sí es verdad que es una película donde si te fijas mmm, va de lealtad. Casi toda la peli tiene eh, el asunto de la lealtad. O sea, el tratamiento de cómo ve cada uno la lealtad. De cómo ponen a prueba su lealtad. De qué forma algunos traicionan la lealtad y te das cuenta de que leales, leales, leales no hay ningún personaje. Si te fijas, y empiezas desde el primero hasta el último, todos traicionan su lealtad. Me, bueno, menos el francés. Ahora que caigo el French, este, el francés es el único, el único. Por eso dice él, claro, tiene mucho más sentido. Dice él que no es que sea uno entre un millón, es uno entre diez millones. Pues lo es, porque todos los demás, todos, todos los personajes que salen en esta peli traicionan su lealtad en algún momento. Todos son mentirosos vocacionales y algunos hasta profesionales, ¿de acuerdo? O sea, eh, y no hay ninguno, incluso los personajes así, más dentro de la luz que de la oscuridad, también son unos mentirosos y son infieles y, y, y traicionan esa lealtad, como digo, con lo cual es una peli que, que no me extraña, a mí no, no, no solamente la rata del final no me disgusta, sino que incluso creo que, que realmente es necesaria Además, es un poco la, la simbología, ¿no? De que esté ahí claro. con el State House, este... La cúpula dorada esa, ¿no? De, del State House de fondo de Boston. Pff, parece que eso le da mucha más verosimilitud. Con lo cual, chico, ¿qué quieres que te diga? En esta película donde todo el mundo, más tarde o más temprano, le hace la jugareta a otra persona, o están haciéndolo de forma, en el caso de, de Billy, por sobrevivir. O sea, es, sí. Es, es un mentiroso y está siendo infiel a la persona a la que en teoría está siguiendo, que es su jefe, pero porque no deja de ser un policía. O sea, lo está haciendo, claro. como decimos, es un mentiroso profesional y quiere sobrevivir. Pero es verdad que, bueno, se ha pasado toda la peli engañando a, a, a todo el mundo, ¿no? O sea que... Me, me interesa el modo en que trata Scorsese todo este asunto que quizá en la peli de Hong Kong no, no era tan importante o no era tan relevante. Había personajes verdaderamente mucho mejores, por decirlo de algún modo, pero aquí pues vemos que, que eso se convierte. Además, creo que no solamente que esté más armada, sino que yo creo que, que la peli tiene mucha más chicha y mucho más fundamentos de todos los, los sentidos. Y, y, todo, y el tratamiento entre los propios personajes y la interacción que hay entre ellos está mucho más desarrollada aquí. También es cierto que tiene más metraje, como tú lo has dicho, pero bueno, está bien hecho. Sí, no, no, está perfectamente. Pero, a ver, sí, es cierto que todo esto va sobre la confianza. O sea, a ver, <coughs> voy a volver un poco al tema del que estabas hablando. Va sobre la confianza, va sobre que efectivamente probablemente nadie es verdaderamente leal, salvo Frenchy, como bien has dicho. Pero mmm, hay algo de la película, y yo no sé si compartirás esta opinión conmigo, pero hay algo de la película eh, que al final me lleva a pensar que, el, el, o sea, que verdaderamente el que tiene la razón o el que es, digamos, leal desde un principio, verdaderamente es Billy, ¿vale? Billy Costigan. <coughs> y también te digo esto porque la película, de alguna forma se posiciona constantemente eh, en favor de Billy Costigan. Pero no solamente en favor de su misión, que evidentemente sabemos que es la buena porque, joder, es un policía, o sea, al final hace esto, pues porque es su deber y porque tiene que proteger a los ciudadanos. Pero es que tú date cuenta, donde el personaje de Colin Sullivan te lo pone prácticamente como un impotente, que tiene un gatillazo el primer día que queda con la psicóloga, Eh, que no sé qué también en todo en, en lo intelectual <coughs> es un personaje que nunca puede estar a la altura de Billy Costigan o sea si te das cuenta prácticamente en todo momento a Colin Sullivan las cosas se salen de chiripa y si te acuerdas otro de los datos es cuando eh, está completamente perdido Colin Sullivan y dice pero qué o sea qué hago para encontrar a a Costello o sea para conseguir a Costello o al topo de Costello. O el de aquí. Le, y, le dice, y, y le dice el. Eh, Martín Sin. ¿Vale? Le dice el, el personaje de Martín Sin. Tú sigue a Costello y al final darás con el topo. Bueno, esto, que él se lo tiene que sacar porque se lo ha dicho un superior, eh, hemos visto que es justo lo que a Billy Costigan se le había ocurrido en la escena anterior. Y como esto como este ejemplo que te estoy diciendo, en la película está llena de ellos. Incluso a nivel físico. Cobra mucho más el personaje de Colin Sullivan que el de Billy Costigan. Por eso te digo, volviendo una, otra, una vez más al principio, que la película se posiciona, yo creo, eh, de una forma muy consciente, en favor siempre de, de Costigan. ¿Sabes? Y que le pone como el verdadero... Eh, digamos, el, el más leal de todos, de alguna manera, pese a que tenga que traicionar a un mafioso después de todo. Yo no sé si ves tú estas mismas cosas, pero vamos... Pero ¿sí? no, no deja de ser el el poli, ¿no? O sea, es, es el protagonista, claro. es el, el personaje luminoso, está claro que él es el bueno y Matemón es el malo, por decirlo de algún modo, ¿no? Con lo cual, está claro que él tiene que tener, digámoslo ¿no? así, un corazón un poquito más auténtico, más genuino, o sea, sus bondades tienen que ser superiores, pero también es verdad, y yo te lo digo, o sea, eh, él <risa> en, en todo instante está diciendo bueno, yo tengo cosas que hacer, porque ¿qué quiero decir, En muchas ocasiones te da la sensación de que el personaje de, de Tony Leon en Infernal Affairs estaría dispuesto a seguir infiltrado un ratito más, ¿vale? Para salirse con la suya y vengarse y demás. Pero yo veo a Leonora DiCaprio diciendo, tío, yo lo que quiero es recuperar en mi vida, es salir de esta mierda ya y fuera. Y me da igual todo, o sea, que gane quien gane, yo quiero salir de aquí. Que bueno, que también es comprensible y eso es humano. Y todos también pensaríamos igual. No le podemos achacar eso. A fin de cuentas lo está pasando mal, está viviendo tensionado todo el santo día de que le vayan a pillar. También es verdad que el cerco a su alrededor se estrecha muchísimo más. Creo que Tony León no pasó con, por tantas dificultades dentro de la mafia como, como Leonardo DiCaprio. Creo que en este sentido está... Prefiero esa trama, esa parte del guión norteamericano. Pero es verdad, es verdad que... <ríe> muy fiel, muy fiel, muy, muy fiel. Tampoco le veo. A fin de cuentas yo creo que se aprovecha de su primo. Y casi que le, le empuja a empezar a hacer trapicheos y demás para meterse él otra vez en el mundillo este y casi se fijen en él, se fijen en él los hombres de Costelo, o el propio Costelo, ¿no? Con lo cual es una manera de decir, mi, mi primo es gilipollas. Eh, y si sigue por este camino, lo mismo le atrapan y demás, pero bueno, me da igual, o sea, me tengo que servir de él y fuera y empieza ya a decir como a que a lo mejor se metía el primo el solo, por seguro, seguro que el primo acaba haciendo fechorías por su cuenta, pero como que este llega y le dice, venga, tío, vamos, o sea, le, le impele, sí, le ¿no? Empuja, a, empuja, claro, ¿no? claro. O sea que... Mmm, Me gusta que sea un personaje gris, o sea, es bondadoso, pero no tampoco tan bondadoso, o sea, hace sí, cositas, sí. va por ahí, rompiéndole la cara a la gente. Me da la sensación que en algunas partes de la peli, él se, se adapta muy bien al medio, ¿vale? Mm. Está entre mafiosos, tiene que parecer un mafioso más, pero joder es que se mete mucho en el papel ahí, pegando, repartiendo leches aquí a, a la gratuito sí. y sacando la pistola a, a, a la, <ríe> en cualquier oportunidad, o sea, que yo creo que le va, le va el rollo, ¿eh? Hombre, tiene la, tiene la mano sueltecita, eh, a la mínima que puede te rompe un par de dientes. Este no se la no se la juega en ningún momento. Pero yo tampoco digo que sea blanco, o sea, yo digo que la que la película se posiciona abiertamente, yo creo que en su favor. Pero joder, tampoco sería una película de Scorsese eh, si sus personajes no fueran de alguna forma tridimensionales y sobre todo grises, ¿no? O sea, siempre tiene que tener una parte que, bueno, que yo creo que en definitiva se puede resumir como real. Porque un personaje que sea todo blanco o todo negro, evidentemente no existe. Eh, entonces, cuanto más tienda a lo gris y a lo ambiguo de alguna manera, más real va a ser. Y como es el caso de estos personajes, porque yo creo que, bueno, quizá el más excesivo por lógica, de alguna forma, es el de Jack Nicholson. Pero bueno, si Jack Nicholson no es excesivo, nadie lo será. ¿Me explico? <risa> Y, y vaya personaje, ¿eh? desde el principio de la peli, cuando el principio de la peli es precisamente él en su presentación siempre como, sabemos que es él pero está siempre mal iluminado entre sombras tiene las típicas frases que son made in Scorsese esto de, yo no quiero sentirme condicionado por mi entorno, quiero que mi entorno se sienta condicionado por mí ¿no? o sea, <risa> es un frasón así nada más, nada más empezar Horror. que obviamente él se lo puede permitir, también es cierto que no sabemos muy bien cómo empezó él, o sea, ya le vemos desarrollado total como capo irlandés, no sabemos cómo empezó él de algún modo, pero bueno, entendemos entendemos que por una conversación que tiene luego con, con Billy, el personaje de DiCaprio, que dice, ¿tú crees que podría ser yo? Y dice, sí, bueno, podría acabar siendo tú, ¿no? Entendemos que él también acabó siendo, o sea, él fue un trooper, ¿no? Al principio, uno de estos matones, uno de estos soldados, uno de estos hombres de... De, de todo, ¿no?, que, que le rodean a él. O sea, que él sería, antes de ser Jack Nicholson, hubiera sido un Leonardo DiCaprio en su momento. Pero aquí ya le vemos, pues eso, paseándose por el barrio como Pedro por su casa. Esto es muy de, de Scorsese, de los grandes mafiosos. Ya desde el principio, incluso, CanSom New York, nos mostraba este tipo de de bicharracos de la sociedad, eh, en plan eh, época decimonónica, de acuerdo. Y, bueno, sí, es cierto que van por ahí, entran en los sitios el modo en que trata el tendero en esta tienda al, al que va a pedirle dinero, cómo habla con la hija, en fin, es todo como muy, muy incómodo. Pero luego tiene esos esos detallitos que tiene algunos capos de esto de, de generosidad con los niños o con los hijos de de sus conocidos. Aquí se va a encontrar a, al niño que luego se convertirá en, en Colin Sullivan y ya le, bueno, digamos casi que, que le hace la compra, eh, le dice al tendero, oye, que se va a llevar todo esto, ya me encargo yo. <risa> Que, y, y se lo lleva luego a su casa. O sea, le está tan muy bien. Esto ya lo hemos visto también en el, en el cine de Scorsese, pero es una cosilla como muy, muy de mafioso, ¿no? El hecho de decir, voy a ir cuidando a los hijos estos, porque estos niños, cuando tengan 17 o 18, pueden ser míos, ¿no? Eh, bueno, de hecho, o sea la relación que entabla directamente con Colin Sullivan en este caso no deja de ser eso. O sea, básicamente le muestra un poco el poder que ostenta. Eh, a continuación le da un montón de regalos y le dice, si quieres trabajo, ya sabes dónde te tienes que venir. O sea, básicamente lo que está haciendo es captarle de alguna manera, ¿no? Pero a mí me recuerda también, salvando un poco las distancias, a Don Chichio, ¿no? Del de Padrino 2. O sea, la historia es un poco la misma, del el personaje que se pasea por el barrio como si fuera su casa que le dan un montón de cosas por respeto y que bueno, él a cambio pues eh, entrega ciertas eh, migajas de generosidad de alguna forma para tener a todo el mundo contento, ¿no? Y para que ese régimen de alguna forma pues eh, se mantenga en su sitio. Sin duda el personaje de de Frankie Costello, yo creo que es en este primer momento donde se ve que puede tener ese digamos ese background, ¿no? ese sí, ese background. Porque luego el resto de la película no interactúa en ningún momento con ningún civil. O sea, directamente es ya como una figura superior, ¿no? Y, y bueno, este, esta, esta casi, este inicio de la película, que es casi un origen del personaje, y desde luego del personaje de Colin Sullivan, eh, a mí me parece potentísimo, porque además con el Gimme Shelter y todo esto, pues bueno, eh, directamente entras en la película en barrena, ¿no? De alguna forma. No, pero es esa, esa idea de que eh, el gran capo... Vale, tiene que pasearse por el barrio donde vive y que todos los vecinos le teman, por supuesto, porque saben de lo que es capaz, pero que también le admiren o le quieran, porque bueno, va a estar por allí. Y lo, también le conviene no tener contento a, a la vecindad, ¿no? o sea, hasta el punto de que la gente pues vaya por la calle y yo veo pues, aunque esto no se ve en esta peli, pero lo hemos visto en otras muchas y se entiende que el, el ambiente es el mismo, ¿no? Y gente diciéndole Buenos días, señor Costelo, hola señor costelo, hola Guachi, ¿qué tal está tu hijo? Muy bien, no sé qué, se va a ir a la universidad ahora, ah, sí, bueno, habla conmigo a ver si le buscamos un buen entiendes, o sea, es ese rollo de ser condescendiente con los vecinos y tal, porque al fin de cuentas no deja de ser tu gente, ¿no? Sobre todo en este caso los irlandeses pero esto lo hemos visto mmm, exactamente igual pues ahora me viene a la cabeza American Gangster no o sea sí. ahí estamos hablando de, de, del pueblo pues eso más afroamericano pero que es, es igual y funciona de la misma manera no y hasta en aquella época habíamos a Denzel Washington disparar a alguien aquí a, a, a la cara no en mitad de la calle y nadie hace nada y luego mete en un café y sigue tomándose eh, su taza no o sea que no te creas tú que que cambia nada o sea son gente que exhibe su poder porque lo tienen y hacen las cosas porque pueden no, y este costelo, pues es más o menos así. Es cierto lo que dices tú que ya llega un punto en el que ya solamente vemos su su palacio, sus palacetes. Pero también va, o sea, va, O sea, yo le veo a este enfangándose, le, le veo, le veo llenándose las la potas de barro, no, no creo que nunca haya dejado la calle del todo, ¿no? Aunque sí es cierto que luego le vemos por ahí, hay algunos instantes ahí cuando coge la cocaína, puñados, y, y la tira por ahí. En fin, o sea, vemos que, que en el fondo no deja de ser un tío que está viviendo la, la gran vidorra ¿no? Por cierto, una escena que se le ocurrió a él. O sea, que él dijo, mira, quiero tener una escena así exactamente. Y tonto él también dijo, y quiero que en la escena aparezca una rubia y una negra a mi lado y no sé qué. O sea, la montó la escena de la cocaína y todo eso, y la ópera, el propio Jack Nicholson. En un momento de, no sé, pues de inspiración máxima. <risa> <risa> en fin, era un crack, ¿eh? Joder, ya te digo. Qué pena, Bueno. Vale. En fin, bueno, que empezamos a ver unas cositas. Aquí en la en, en la peli norteamericana ya son Leonardo DiCaprio y Matt Damon los que hacen de sus yo' jóvenes saliendo de las graduaciones mutuas de la policía. En la peli de Hong Kong era cogieron actores mucho más juveniles, más jovencitos y así, aunque ya se conocían desde el principio y de, de hecho son de la misma... En fin, digamos que estuvieron juntos y estuvieron ahí juntos firmes en, en la misma gravedad. O sea, eh, aquí en lugar de buscarse gente más joven son los propios personajes pero no coinciden. Vale, digamos que de algún modo no, no estuvieron juntos, de ahí que, que no se hayan visto las caras los dos protagonistas de Infernal Affairs. Sí es verdad que llegan a coincidir en bastantes puntos, vale, incluso uno de ellos llega a venderle un equipo de, de música al otro mientras le está cuidando. ...la tienda a uno que tiene que pagar a su jefe... ...en fin, es una escena así curiosa... ...y además esto es no, hasta el punto en el que... ...no llegamos al final de la película... ...y en el despacho de Sullivan... ...no llega Billy diciendo... ...el infiltrado soy yo... ...no llegan a, a interactuar entre sí... ...pero bueno, vemos que son dos formas de llevar... ...la academia policial de forma diferente... ...Billy por un lado... ...que ya vemos que es el protegido de, de Costello... ...lo tiene todo fácil, lo tiene todo bien... ...Sullivan por el otro digámoslo así, muy muy competente también, pero está claro que, que no tiene futuro y de hecho cuando ya se han licenciado los dos de acuerdo, sí que vamos a ver a, a Costelo que nada más empezar, o sea, nada más salir, macho ya tiene la placa policial y ya tiene un trabajo de detective de paisano de acuerdo, y encima le meten ahí en una unidad de élite, de acuerdo, la del personaje de ale Baldwin eh, va a tener un pisazo ahí en la parte alta de la ciudad, en fin, digamos que nada más salir, ya, ya lo tiene, está colocado Digámoslo así, o sea, tiene unas preferencias impresionantes Mientras que eh, en esa entrevista con, y de hecho si te fijas en la entrevista con Quinan Dice, pues muy bien, pues eres un poli venga vete de aquí Como diciendo, Buah, este, este no nos vale para nada Y sin embargo luego cuando entra Billy, pues la cosa cambia Y tanto Quinan, el personaje de Martin Sen, como Dinan, el personaje de Mark Wahlberg Le tratan de otra forma diferente. Y claro, el modo, el modo en que le putean 3.000, le humillan, le van a vaticinar que, que por su condición, no de, por su familia, por ser un Costigan, por ser un, un, un irlandesa y perdedor, no va a prosperar en la policía. No solamente por el pasado y por su familia, sino porque realmente va a estar tragando mierda todo el rato y de ahí no va a salir. Bueno, pues si quiere seguir aparentando ser policía, estupendo. Y si quiere ser policía de verdad, como no tiene futuro en el cuerpo, pues quizá. Le venga mejor aceptar ser un infiltrado. Van a ser unos cuantos años duros así de entrada, pero luego, pues digamos que la cosa le irá mejor. Y claro, eh, esto implica, ya se lo que dicen, oye, pff, vamos a tener que condenarte por algo, vas a tener que ir a la cárcel, vas a tener que empezar a trapichear por ahí como buenamente puedas, llevar una vida de ratero durante un tiempo ahí en las cloacas, empezar a dar tus primeros golpes así de bajo calado y luego, pues, vas ascendiendo. Y en cuanto entres en el radar de Franco Estelo, ¿De acuerdo? A través de... de en fin, de tu primo, que no, no deja de ser el sobrino del viejo Costigan. Pues bueno, digamos que de algún modo, más tarde o más temprano, se fijarán en ti. Y claro, eh, se lo han puesto de tal manera que dices, ojo, macho, o sea, eh, entre que me corten un dedo y me corten una mano, que me corten un dedo, ¿no? Pero es que no quiero que me corten un dedo. Es lo que hay, chaval. Pues elige que le corten un dedo. <risa> ¿Qué remedio que va a hacer el pobre? <risa> Pero oye, una cosa, antes de nada, ¿eh? Eh, ¿Nos hemos cargado a Jack Nicholson? Porque creo que nos hemos cargado a Jack Nicholson <risa> con nuestro anterior comentario. No, pero está muy mal, está muy mal. En estos momentos Hostia. sigue vivo. Claro, pero sigue, claro, sigue vivo, pero me parece que nos lo hemos cargado en un momento. Bueno, no, no te extrañes, ya sabes, con nuestras maldiciones. En el momento en el que grabamos estamos... esto, bien, bien, bien no está, pero... No, no, pero... Lo estamos bueno, esperando espero... la noticia. Espero... Sí, sí, pero bueno, yo qué sé, esperemos que remonte. Bueno, en fin, la cuestión, eh, a lo que vamos. Eh, si te das cuenta, un poco lo que te decía antes acerca del posicionamiento, aquí se ve claramente. Porque en todo este arranque, un arranque que, bueno, es magistral y adrenalítico de, de muchas formas, eh, joder, se, se posiciona todo el rato en favor de Costigan, pero porque es excesivamente excesivamente bondadoso con el idiota de de Sullivan. O sea, es que le, al Sullivan se le da todo hecho, básicamente. Ya le vemos que joder, pues prácticamente liga sin querer. Eh, aparte de ligar sin querer, le dan los puestos eh, prácticamente por nada, hombre, porque bueno, pues ha sido buen estudiante y todo lo que quieras, pero pero tampoco es que haya sacado ningún otro mérito. Y ya directamente le ponen justo donde tenían que poner, sin tampoco mucho más esfuerzo. O sea, al final es siempre eh, Billy Costigan quien tiene que luchar absolutamente todo. Y es el otro el que las cosas le van más o menos dadas, porque al final, bueno, y luego ya llegaremos a la escena, pero el puesto para ser el quien busque al infiltrado de Costello se lo dan a él por pura chiripa. O sea, es que le sale todo absolutamente rodado. Pero bueno, no, pero Hay algunas cosillas que me hacen gracia del personaje porque, bueno, ya hemos visto que todavía no ha llegado el tema de la psicóloga y demás, y no sabemos que, bueno, sufre algún problema erectil que otro, ¿vale? O sea, pero sí es cierto que le va por ahí, en fin, tirándole la caña a, a, a cada mujer que se le pasa, o sea, o sea, no, no, hace, no le hace excusa ninguna, o sea, va por ahí además, así, incluso con ese toque prepotente... Es, o sea, es un imbécil, ¿vale? Pero es muy curioso como intentando aparentar algo Porque él sabe que, bueno, que no da la talla, por decirlo de algún modo, y luego más adelante vacilará ahí delante del personaje de Alec Baldwin, de lo mucho que folla y de lo bien que, claro, claro. que se lo le usas todos los días, ¿no? <ríe> sí, claro, o sea, todos pero, los días. <ríe> pero no, tiene la necesidad de aparentar eso porque él sabe que, que, que tiene no algún, algún problema. Y además, teniendo una, una novia psicóloga, no se abre a ella porque entonces ella se lo podría solucionar pero no, no, no quiere admitir que en el fondo pues pues tiene un problema que no ni está hombre como quiere aparentar ni tampoco quiere realmente poner soluciones por cuestiones así de orgullo idiota de de, de vergüenza por lo que sea o sea demuestra la calaña de este personaje poca que... personalidad en general o sea un tío que es un pelele hmm. y que bueno pues va saliendo al paso haciendo absolutamente todo lo que le dicen pero en efecto no deja de ser un tío con muy poca personalidad y se nota en todos los momentos de la película al final de la película si te das cuenta cuando ya está todo roto, ya llegaremos pero cuando está todo roto eh, está el personaje de Vera Farmiga de Madeline caminando para afuera del cementerio y este se queda esperándole en un árbol y dice, ¿qué tal va el niño? O sea, es como muy pusilánime que no se llega a acercar del todo, se queda a medio camino. No llega nunca el personaje a ser eh, a ser un personaje con personalidad, en pocas palabras. No, pero eso, eso me fastidia porque, por ejemplo, el personaje de Andy Lau en Infernal la Fersa es un tío listo y es, es aguililla. O sea, es un tío sí, con sí. mucha personalidad. O sea, no, no es un idiota. Es realmente un enemigo a la altura de, del personaje de Jan, ¿no? de, de Tony Lano. Sin claro. embargo, este no. O sea, realmente hay una diferencia notable. O sea, este tío está ahí Por Costelo. Y cuando ya Costelo no está, va a seguir ahí. Porque él se ha servido, le ha traicionado y va a quedar como un héroe. Y porque ya tiene la vida resuelta. Ahora ya este tío ya puede eh, seguir poniendo los pies encima de la mesa y sin seguir haciendo nada. Porque bueno, digámoslo así, ya sale, habrá un futuro ya no tiene que hacer más. Pero está ahí por, por... En fin, porque ha sido el apadrinado de, del malo, ¿no? Y se ha aprovechado de él hasta que, en fin, le ha, le ha quitado de en medio y ya no, no necesita a nadie más. Claro. Pero es a lo que voy. O sea, no, no, Scorsese le arrebata toda la personalidad, le convierte en, en un, el personaje más infame de toda la película y no le otorga ni, ningún mérito, ¿no? No hay nada aprovechable de él, tío. Es un personaje que, o sea, es que ni folla, tío. Es que es como... Exactamente, o sea, es que lo machaca tanto, lo humilla tanto, que el personaje... Eh, pierde prácticamente todo el interés porque, eh, como bien dices, en Infernal Affairs eh, es una, es, se hacen la dupla de alguna forma. O sea, es, es un, eh, el, el uno es, el neme, es la némesis del otro y precisamente por ser iguales los dos personajes, cada uno por su lado, eh, mejoran por sí mismos porque al final, ¿qué es lo que te hace eh, o lo que te, lo que crea un buen un buen personaje principal? Pues un villano a la altura o sea, esto es de, digamos, de narrativa básica prácticamente y aquí en, en Los Infiltrados no ocurre, porque en lugar de darle un antagonista a la altura a Costigan, se esfuerzan por dar por, hacer, por humillar a un, una rata pero bueno, o sea, no hace falta que humilles a la rata, si yo ya sé que eh, o sea, esto es América y de alguna forma el final feliz me va a estar por alguna parte pero no que sea a costa de una humillación constante, o sea Ponle a la altura, ponle detalles malvados, pero joder que sea un personaje interesante contra contra Billy Costigan, tío. Es que no sé, me... ese tipo de decisiones me me perturban un poco porque al final se resiente toda la película, joder. En, en Infernal Affairs es mucho más, o sea, no, no solamente es mucho más rico, sino que es que al final el eh, joder el personaje de, de Andy Lau Eh, o sea, se lanza la pregunta de quién, a quién preferiría estar como él ¿no? me parece que, que algo así se dice y el otro se queda mirando la, la tumba, saludando y diciendo pues ojalá pudiera ser yo me gustaría ser yo que al final en realidad oculta un mensaje muy triste ¿no? porque el otro en la muerte encontró su identidad pero este que sigue infiltrado aunque ya no tenga jefe ni nada pues ya no sabe quién es y ese es un poco el debate el que estábamos antes ¿no? por eso En ese sentido, la película original yo creo que gana y tiene más fuerza. Bueno, vamos a ver. Es cierto, lo digo porque para no liar a la gente, yo ya eh, advierto que me, me, de quedarme me quedo con la con la americana pero es verdad que en algunas, en algunas cosas es mejor y en otras cosas es peor. O sea, gana la de Hong Kong en, en muchos aspectos pierde en otros. Y esto es equivalente para, se puede decir de una y se puede decir de la otra. Cada una tiene sus fuerzas con lo cual yo sí que creo que Más que ser simplemente un remake y ya está y fuera, sí es cierto que son versiones diferentes de la misma historia. A mí eso me, me hace bastante gracia porque puedes ver las dos películas, que te gusten las dos, y sacarles valores a las dos. Creo que esto solamente lo he visto en otra ocasión, ¿de acuerdo? En dos ocasiones... Esta, esta sería la tercera vez que, que lo veo y sería con las pelis de Kurosawa. Es decir, eh, siete samuráis, los siete magníficos. Sí. Yo Jimbo, por un puñado de dólares. Es decir... Las dos versiones son buenas, hay que ver las dos, tanto la oriental como la occidental, son diferentes mundos, son diferentes formas de apreciar lo mismo, los personajes son diferentes, me pasa lo mismo tanto con, eh, bueno, en fin, eh, Sturges agua Sturges Leone y ahora eh, este Lau Scorsese. Unas versiones ganan a las otras en algunos aspectos y en otras ganan las, las otras, ¿no? Entonces yo creo que es equitativo y creo que son dos pelis que, que gusta, gusta, verlas, gusta verlas, a lo mejor te apetece más una, un día, luego otra, pero creo que son muy complementarias. No es cuestión de quedarse con una o con otra, es cuestión de disfrutar de las dos de diferente manera. <risa> sí, sí, total, total. Y, y un poco... Eh... Bueno, no, casi iba a decir una barbaridad. Es que me estaba recordando todo esta, este debate, ¿no? Esta, este, sí, este debate en torno a la, la película original y el remake, que esto, sobre todo, lo hemos visto mucho en, en la industria del terror, ¿no? De alguna forma, porque el terror oriental, sobre todo, luego pasado al terror americano. Eh, pero estaba, o sea, tal y como lo decía, estoy intentando pensar, una película de estas de terror japonés, sobre todo, que sea igual de valorable o estimable que la versión americana y ahí sí que <risa> o sea, no sé no se me puede ocurrir ni una sola que sea mejor la americana o, o visionable la americana por encima de la de la original está pensando en The Ring no en la maldición y todas estas cosas mm. Claro, claro. Es que no, pero en este caso si sí, sí, funcionan muchas cosas. Lo que pasa es que insisto que Colin, Colin Sullivan es un personaje que a lo mejor le podían haber hecho el favor de haberle dado alguna cosilla buena. Es que no, sí. no tiene ninguna ventaja en la vida. O sea, todo es, pues que desde el principio eh, este le eligió y ya está. Y no ha hecho nada, no ha hecho nada en la vida. Todos se le han dado, se le han regalado. No sé, por lo menos que, que fuera capaz de tener alguna idea a lo, Hombre, lo único así que hace medio bien es cuando a Quinnan le dice, sigue sigue a Costelo y encontrarás al infiltrado, o, o no. O... También, también le sale regular eso, porque vamos, no acaba cogiendo al infiltrado. Ya, pero eh, me refiero, él, el, él, muere. Pero él, él invierte, el, el, porque el infiltrado es él. Entonces, mm, él, claro. invi él invierte el consejo y dice, vale, pues en lugar de seguir al otro, te voy a seguir a ti. Y sé dónde está el... O sea, digamos que... Pero, pero, pero eso es lo que te digo, que igualmente, o sea, que, que sí, que lo hace bien pero se lo ha tenido que decir Quinan, o sea, pero mucho antes hemos visto a Costigan que ha dicho, "Hostia, si sigo a Costello con el tema de los números de la Seguridad Social, voy a dar con el topo", eso lo piensa él. Y a Sullivan se lo tienen que decir, entonces deja de tener mérito, porque incluso lo que hace bien es por osmosis o por serendipia y no precisamente porque por inspiración, no por serendipia, mm. y no precisamente porque porque lo tenga él, porque sea especialmente o particularmente inteligente. Entonces, es que no, o sea, por donde lo mires, el personaje no hay por dónde cogerlo. Si hasta el final de la película va a acariciar un perro y el pelo brrr, se aparte y, y no le deja <risa> que, que le acaricie y la mujer que, le mira claro, asco. estamos dando tumbos, pero es la verdad que dices, bueno, ¿y por qué, por qué las vecinas le miran así? Porque una cosa es que en el cuerpo policial la gente, bueno que tampoco, o sea, que al final él ha quedado de puta madre, pero es que la gente le odia, y en el vecindario también, que, que ha hecho este tío a los vecinos nada, nada <risa> ser, ser eh, Colin Sullivan es lo único que ha hecho, y ser el personaje odiado de la película, no queda otra entonces ves, al final se hace un chiste ahí, porque, porque hasta cuando el perro es <risa> no le deja acariciarle, se convierte en una parodia de sí mismo, tío por eso, joder, es, es una puñetera pena que hayan hecho eso al personaje porque no hacía falta Para, para ser odioso bueno, si volvemos a la peli, si es verdad que teníamos aquí a Billy intentando llamar la atención de Costello como sea, al final, yo no sé si, si por casualidad o porque eh, tiene un arrebato de inspiración hay un instante en el que, bueno, una de estas tiendas que donde puedes tomar un café y hacer las compras al mismo tiempo vale, uno de estos es que tiendas de esas aquí en España no hay muchas o sea serían sí, como pero los, los 7-Eleven estos no eh, puede ser, pero es como si aquí los chinos tuvieran una barra, un mostado, o sea una barra sí, de bar dentro lo de los sí, chinos, sí. es una cosa así, ¿no? Sería Entonces, un poco peligroso, eh. Hostia, <risa> no te digo nada <risa> lo que se juntaría ahí. Pero bueno, es cierto que van ahí dos italianos y que empiezan a coaccionar al dueño, al tendero, y él ya pues eh, se levanta y se lía ya puñetazos con ellos y bueno, les pega una paliza de muerte. Por culpa de esto, y porque él es quien es, porque sigue teniendo el apellido Costigan y por lo tanto está relacionado con una familia que bueno, mm, eran amigos de Costello o vecinos, aunque da la sensación de que el, el viejo Costigan... No querían tener nada que ver ¿no? con, con, el, con temas de mafias y demás, por lo que luego el propio Franco Stelo llega a decir. Pero el caso es que se acaban reuniendo con él diciendo, oye, que sepas que por culpa de, de esa faena que les has hecho a estos dos italianos, se van a meter en mi territorio. Esta gente van a ir a por ti y te van a dar matarile. Entonces, yo soy la única persona que lo puede frenar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que antes de todo eso le tienen que, bueno, tomar la medida. Entonces, como él va con con unas callos en el brazo por los puñetazos que les ha dado a los sicilianos estos, pues eh, el bueno del francés se le acaba rompiendo ahí contra la mesa al villar, le, le hace un apaño cojonudo, para ver si ahí lleva un micrófono. Esto es igual que en la pelea de Hong Kong, o sea, tal cual. ¿De acuerdo? De hecho, el instante en el que el bueno del costelo le quita la bota y se lía ahí a darle botazo ahí en la mano es que duele, duele verlo yo creo que, yo creo que algún botazo se lleva a DiCaprio de verdad, es que yo sí, estoy viendo ahí a, a Nicholson diciendo, tío, es que le está riendo de verdad a, al actor, actor, actor en fin, bueno, total, que gracias a esto de algún modo, más o menos va a ir entrando en el, en el grupito este porque da la sensación de que, de que es de, de confianza eh, y pasa de estar trapicheando con su primo, que no le iba a llevar a ninguna parte, nada más que a la cárcel a empezar a trapichear con el francés La mano derecha de Costelo Y va por ahí teniendo también algunos encuentros cara a cara con Costelos El otro está desayunando y el otro aparece. Tiene una mano cortada en una bolsa. Es que hay algunos momentos que donde Costelo dice, tío, es que tío, este tío es peligroso, pero es que encima ya no que sea peligroso por la profesión que tiene, sino que es que está mal de la cabeza. Es que se le ocurren cosas raras. En fin, y bueno, digamos que mmm, Billy mientras todo esto va avanzando va a ir perdiendo un poquitín el control. De hecho, va a haber un instante, ya lo hemos comentado un poquito antes, van a ir a apretarle las tuercas a un tío que no paga, otro señor que anda por ahí y tal, va a sacarse un cigarrillo, no te piensa que iba a sacarse un arma, se lía ahí apuñetado con él, resulta que era Jimmy Bolsas, pues eso, un irlandés de la mafia, uno de estos tíos legales, ¿no? Que, que los mafiosos tienen como a un tío al que no hay que pegarle, joder, que Jimmy Bolsas, joder, que lo conocemos todos. Bueno, luego resulta que es otro informante. Exactamente, de la exactamente. <risa> y claro, luego descubre que, que sí, muy legal, pero es confidente del departamento de Boston. Y es que aquí todo el mundo estaba liado en, en las movidas, tío. Todo el mundo, todo el mundo. Bueno, por eso, por eso al final la rata de, del final de la película, pero si sí es que aquí no se salva ni uno, son todos <risa> absolutamente corruptos, que también entiendo que va un poco de eso, ¿no? La, la idea. Pero eh, oye, no, no sé qué pensarás, pero yo, eh, a ver, creo que la... la solución que le han dado a toda la escena de la escayola en, en infiltrados al final está francamente bien y no es necesario o sea no es, no es necesario ninguna ampliación ni haber juntado con otra escena ni nada por el estilo para que se entienda pero es que en la en infernal affairs la escena en general me parece casi un poco más, casi más redonda porque directamente es una de las primeras escenas de la película y Y además no, no lleva un micrófono, sino que lleva un aparato para comunicarse por morse ¿no? dentro de la escayola. Pero todo ocurre en una sola escena. O sea, eh, comienza eh, la reunión que luego tendrá Costello con los chinos. Aquí es la reunión de los chinos con los tailandeses. Y en esa misma escena lleva ya la, la escayola, que es algo que nunca ocurre en, en Infiltrados, porque llega mucho antes la escayola en el tiempo, Y, y precisamente porque, porque en ese momento descubre o sabe que hay un topo, dice, ostras, pues este tío va a tener en la escayola algo que me estará delatando. Y ya hemos visto que no, que el tío lo que ha hecho en realidad ha sido dejarla fuera de la ventana en un momento de descuido. Eh, a mí esa escena me parece que está muy bien contada y muy compacta. Aquí el tema de la escayola lo hacen en una escena aparte, pero también creo que está bastante resuelto. Yo te lo digo porque en general, si lo pienso, me gusta más toda la historia de la... De, de Infernal Affairs con la escayola, no sé si será tu caso. Eh, bueno, digamos que aprovecha ese detalle que es muy bueno. El hecho de decir, bueno, es por si acaso tienes un micrófono escondido en la, en la escayola, te la rompo ahí. Y bueno, si te duele, pues te jodes. Me gusta, me gusta la idea. Scorsese la, la traslada a su película de otro modo, la cambia de situación. Porque, claro, tú hablas de la escena de la escayola, pero la escena de la escayola de algún modo mmm, se tendría que enfrentar con la escena que Scorsese traslada, que es la de los microprocesadores en la entrega con sí. los chinos, a la que luego ya llegaremos, que a mí me parece que está mejor desarrollada en infiltrados que en juego sucio. Es decir, sí. en Infernal Affairs, in la, la entrega con los tailandeses estos me parece... Menos escena, me parece, en fin, un poquito peor. Ser mala, pero me parece que no. Es otro calado, es diferente. Es un bergantín, lo otro es un galeón. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto que, bueno, lo de lo, la idea de la escayola, le gusta a Scorsese, la cambia de situación y, bueno, pues yo creo que le saca partido. Si al final es cuestión de decir, mira, eh, has hecho una cosa cojonuda, pero yo voy a hacer otra historia. Entonces, algunos detalles, algunas ideas que has tenido que yo creo que son muy aprovechables, me las voy a llevar a, a mi terreno y voy a emplear, voy a voy a hacer de, de tu idea mi idea, aprovechando digamos los mismos argumentos entonces, está bien, yo, yo creo que realmente no, no es comparable, no, a fin de cuentas lo de las escayola aquí solamente sirve un poco para testar ¿no? a, a Billy Billy Costigan para ver si se pueden fiar de él o no al final se lo dice el, el propio Costello se lo dice al francés, dice oye, ¿me ¿es de fiar? ¿tú qué opinas? Dice, hombre, de fiar, de fiar no hay ninguno, o sea, no hay nadie. Y a lo mejor una persona de fiar hoy puede que mañana deje de serlo. Aquí el único del que te tienes que fiar es de mí, <risa> ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que sí es verdad que en ese momento, pues es un, una persona que le puede ser útil y está espabilaete y tal, y bueno, que de algún modo entra. Me da la sensación que en las pelis de Scorsese, es una sensación que yo tengo los nuevos así mmm, señalados por la potra, porque esto es suerte pura y dura, entran como. de lleno, de lleno, y les gusta a, a los grandes jefazos y entran demasiado rápido. O sea, no, no hay una escala así de, de. que vayan ganando posiciones, que se tiren dos años. No, no, rápidamente pasan a ser hombres de confianza. Porque en Gans of New York, el propio Leonardo DiCaprio hace una. Escalada así de confianza con el personaje de Daniel D. Luis, con el carnicero, muy parecida, ¿no? Y, y en, hasta te diría que en uno de los nuestros también las escaladas son así meteóricas, ¿no? Son son gente que, yo que sé, están señalados por los dioses o alguna cosa, y como que no han ido escalando pasito a pasito en el gran escalafón de, de la estructura piramidal de, de, de, esas, de esas respectivas bandas mafias o como las queramos llamar. Aquí me parece que también vuelve a, vuelve a pecar de eso, ¿no? O sea, mientras que, por ejemplo, en Infernal Affairs sí que se habla de seis años, o sea, es un porrón de tiempo, me da la sensación de que esta película de infiltrados, todo todos se mueve mucho más rápido. Si atendemos a lo que dice la doctora, cuatro meses saliendo todo, toda esta película. Acaba en, en un año. O sea, la infiltración es de un año aproximadamente, ¿no? O sea, puedo calcular, no sé si hay algún otro detalle por ahí que desmienta esto, pero va todo mucho más rápido. No son diez años ni de hablar. Entonces, no sé, ha escalado muchísimo, ¿no? Se convierte en alguien como muy importante en este grupito de, de costelo sin haber tenido un pasado, no sé, de, de, de curro a sus espaldas lo suficientemente potente, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú de esto? No, no, es así exactamente, pero a ver, y de la misma manera ocurre también con, con el otro, en este caso sí, en este caso sí, o sea que directamente él el, bueno, el, el, el entra en la, en la policía pero luego es rápidamente de alguna forma ascendido a ser el jefe de asuntos internos o el que se va a encargar de encontrar al topo de Costelo que casualmente es él, o sea el ascenso de alguna forma es igual de meteórico, porque en la otra, claro, no lo estamos diciendo, pero el mismo tiempo que ocupa eh, uno en infiltrarse en la mafia, es, claro, el tiempo que ha estado el otro utilizando en la policía para ser la leche. Claro, esto juega en contra de los infiltrados porque la cantidad de tiempo, como ya has dicho, es menor. Tenemos una referencia de en torno a cuatro meses inicial y entonces luego eso nos lleva a pensar que, durante, o sea, que la película transcurre en un año. Todo tiene que ser fulminante, todo tiene que ser meteórico. Y Frank Costello acaba confiando en Billy cuando no tiene ninguna razón para hacerlo, y de hecho vemos que mata a otros de su organización porque no ha confiado en ellos, y de la misma forma, eh, pues el otro, Sullivan, también tiene que ascender. Porque tienen que estar igualados, de alguna forma, aunque sea a golpe de guión. Pero sí que es cierto al final que es que, bueno, en cierto modo es una... Yo lo considero eh, una circunstancia casi heroica, ¿sabes? O sea, digamos que el héroe eh, escorsesiano que tiene que ser un héroe mafioso por excelencia, de alguna forma, eh, tiene que tener la característica de eh, ser tocado por los dioses a la hora de que los dones te vean como alguien espabilado o que debe subir más rápido de la cuenta. Mm. Y, y efectivamente en uno de los nuestros ocurre igual, pero en, en uno de los nuestros ocurre la particularidad, ya lo dijimos en su momento, de que tienen un techo. O sea, de que ellos, salvo eh, Joe Pesci, no pueden subir hasta cierto punto. O sea, tienen que quedarse a las puertas de la familia. Ese es el techo que tienen. Aquí parece que ese techo no existe en principio, pero también te dicen que eso es una sociedad feudal. O sea, que está eh, Costello, que es el rey, y el resto son campesinos. O sea, no hay ni siquiera un noble a su lado que podría ser Frenchy. No, no. En esa organización es completamente piramidal. Entonces, claro, la cosa también es un poco diferente de como era en los otros casos. ¿eh? Bueno, el caso del propio Leonardo DiCaprio en Gansom New York es prácticamente igual. Sí, Llega, le, le cae en gracia al carnicero. Hala, vente para acá y sígueme a todas partes que te voy a enseñar lo que es la vida. También, también ahí yo lo relaciono un poco con que el carnicero con estas charaduras que tiene. Eh, probablemente le ve un poco algún detalle de. del. del sacerdote balón. ¿Sabes? Mm. O sea, al final es el es su padre, evidentemente. Entonces. Eh, yo creo que termina por verle alguna curiosidad, algún detalle que dice ¡Ostras, este tío me recuerda mucho al sacerdote! Y como tiene esa pequeña obsesión, que en realidad para mí... ¡Joder, es que esta película también la tenemos que analizar! Porque me encanta. <risa> pero yo creo que ahí es, es básicamente eh, que el tío ha inventado una historia en torno al sacerdote Balón y entonces dice, bueno, pues esta es la historia que voy a contar, que era la hostia, que yo la respetaba, no sé qué, pero es todo cuento. Pero bueno, ahí sí que yo creo que le ve algunas características del sacerdote y por eso le acoge pero esto es una opinión muy personal, tampoco llegan a, a especificarnoslo muy bien en la película o sea que Me, podemos a, interpretar aquí, lo que queramos. Claro, aquí como es el sobrino de Tal, mm. bueno si, si el tío fue así de importante y, ojo, y, su, y su padre era un tío entero y, y Eso, eso es lo que te iba a claro. decir que al padre, si te acuerdas, siempre están hablando del padre como en muy, muy buenos términos o sea, como diciendo, vale eh, el señor Costigan Puede que no fuese uno de los nuestros, pero tampoco se dejaba corromper. O sea, siempre co tienen como un cierto respeto hacia el personaje, me da la impresión. Sí, sí, hay algunos momentos cuando le dice Costello, si, si tu padre supiera que estás aquí sentado tomándote un café conmigo, nos mataría a los dos. Exacto, vendría y me pegaría un tiro y luego te lo pegaría a ti, justo, justo, exacto. Claro, bueno, de todos modos, bueno, más o menos se puede decir que Billy se lo está currando. Y mientras mm. Billy se lo está currando y acaba donde quería estar... Sullivan, sin currárselo, acaba donde quiere estar. Lo que pasa que luego encima conoce ya a la doctora Mandolin o Madolin. Eh, yo sigo insistiendo que muy rápidamente, muy rápidamente, entre que le dan una unidad para que el propio Sullivan la, la domine, la controle y tal, con la excusa de que hay un corrupto en el departamento, pues él puede empezar a obrar con total independencia. Se, se une a... digamos que hace un grupito así de gente señalada a dedo que son los que estudiaron con él, los que son de su promoción ¿vale? y los junta y todo y va la cosa muy muy muy rápido y en algún momento se sobreentenderá esto que hemos dicho antes de que Sullivan, pues eh, a pesar de que va por ahí con su hombría, pues no tiene mucho mientras tanto, bueno, pues el, el propio Billy va a ir a terapia, a la terapia de, de, de Madeline también Y digamos que de algún modo, pues, eh, va ahí nada más que para conseguir drogas. Que claro, yo te pregunto, o sea, ¿esta, ¿esta terapia que da es porque por su pasado de poli estaba obligado a hacer terapia? Porque es un agente infiltrado y por lo tanto eh, es una terapia secreta. ¿O, ¿O por qué va a terapia? Porque, quiero decir, no, no, sería. No, claro, no, o sea, no, no es terapia secreta, no, no. Yo también lo pensé la primera vez que lo vi y ahora en Revisionados me he dado cuenta de que no, no tiene que ver con eso. O sea, él, él va a terapia. Eh, por, por la coartada que le pusieron de eh, por la expulsión, ¿sabes? O sea, se supone que le expulsaron por un incidente porque tenía un poco de violencia, no sé qué, patatín, patatán, y entonces eh, es uno de estos casos en los que tú tienes, de, de alguna forma, como eh, penitencia, entre comillas, que ir a terapia, ¿sabes? Para asegurarse de que estás bien, porque como has sido parte de, de, del funcionariado, de alguna forma, pues tienes que garantizar un poco... Eh, bueno pues eso que tienes una salud mental estable vale uh -huh. y va y va a terapia por eso no por ninguna otra razón eh, o sea la, la terapeuta en ningún momento sabe a priori que él es un infiltrado sino que él es un policía que ha sido expulsado porque ha tenido problemas y entonces bueno pues tiene que eso como como condena de alguna forma seguir yendo ahí a, a la terapia de todas formas me gusta mucho el discurso de esa escena ¿no? en la que dice ¿y qué pasa de los polis que vienen aquí a tu consulta se te ponen a llorar porque han usado el arma pero si sí, sí se inscriben en el cuerpo precisamente para disparar a la gente lo que quieren es usar el arma lo que pasa que claro se les ha metido en la cabeza, les han concienciado de que después de apretar el gatillo hay que llorar y venir aquí y sentirse mal, porque si se sienten mal se están exculpando, por decirlo así, están perdiendo esa responsabilidad de haber usado un arma, con lo cual eh, son unos mentirosos. De hecho, aquello de que no hay nadie más mentiroso que un poli. Bueno, ya de paso saludamos, que sabemos, que sabemos lo digo porque nos siguen escribiendo, nos siguen llegando correos, de, en fin, de policías que nos escuchan ya son unos cuantos, yo ya he tenido la oportunidad de conocer personalmente a dos que están dentro de mis amistades pero es que ya bueno, en fin, empiezan a ser unos cuantos eh para que veas pues esta peli dice que sois unos mentirosos ¿qué opináis vosotros? Escribidnos también, hostia, también eh, yo tengo la impresión de que vamos, por lo que salen las noticias y demás que el, el, puede haber tradicionalmente mucho más problema en lo que es la policía de Estados Unidos de lo que es la policía aquí en, en, en España. Quiero decir. Joder, joder, pero aquí todavía puedes pegarle un tiro a alguien. Aquí como le pegas un tiro a alguien, estás acabado, tío. O sea, eres claro, estás no, crucificado. No. Ya ve, ve alquilando el Golgota y una cruz, porque en fin, los clavos los pone el ministerio, eh. Sí, sí, sí, sí, desde luego no, pero yo me refiero a temas de, de, un poco de confianza, ¿no? O sea, pues un poco lo que ha ocurrido eh, más o menos recientemente todavía sobre policías que eh, disparan a personas negras, a personas de color, eh, con facilidad, o sea, todas estas cosas que siempre se han dicho un poco, ¿sabes? A eso me refiero con que haya, en Estados Unidos, poca confianza con la policía, porque también entiendo que siendo tan grande y todas estas historias, pff, lo de controlar debe ser mucho más difícil. Vamos, estoy aquí conjeturizando un poco, eh. tampoco hmm. quiero, quiero decir ninguna barbaridad, pero por lo que se salen las noticias y todo esto, me da la impresión de que pueden ir por ahí los tiros y que en España pues la cosa es un poco más amable en ese sentido. Bueno, el caso es que se va a meter el asunto de los microprocesadores. no. Este es un punto ya aparte en la película. Eh, se trata de una trama en la que unos microprocesadores de una empresa de estas de cibernética, en fin, de alto standing... Eh, han desaparecido porque uno de los propios empleados de esa corporación los robó, tenía los quería vender por ahí en el mercado negro. Lo que ha pasado es que el tipo ha aparecido después, muerto ahí en un contenedor y, y digamos que los microprocesadores estos han desaparecido. El que los tiene es Costello, obviamente. Y lo que va a hacer va a ser vendérselos a estas triadas chinas, esta operación que va a estar conducida por parte de la policía, por el capitán Lerby, el personaje de, de Baldwin aunque Queenan De acuerdo, a este jefe de los infiltrados, ¿no? Martín Sin, va a estar colaborando, aunque sea de forma indirecta, porque claro, uno de sus infiltrados es el que va a verificar en directo que la transacción se lleva a cabo vale Con lo cual, es un momento de mucha tensión que me parece que está muy bien calculado el tempo el suspense, el thriller de todo este instante, porque está Matt Damon intentando avisar a Jack Nicholson no de, de todo lo que está pasando y tal, mientras desde el puesto de mando de la policía, de acuerdo, Quinan está recibiendo los mensajes de, de Leonardo DiCaprio, no entonces ese momento en el que lo, todos los móviles de la zona desaparecen menos uno, eh, Damon, bueno, Damon... Eh, Sullivan se da cuenta de que realmente eh, hay alguien que no está así, claro, tiene que ser por fuerza, el infiltrado de, de Quinan está intentando echarle el guante, ¿Quién será? ¿quién será? ¿quién será? en fin, y ese momento en el que está informándole por SMS ¿no? a eh, Sullivan a, a Costello y con el, con el móvil en el bolsillo me parece que está muy bien aunque yo creo que el, no hubiera mandado el mensaje en lugar de eso, a lo mejor habría hecho una foto al interior del bolsillo. O sea, tienes que tener... También es verdad que era uno de estos... Aquí los móviles que se ven en esta peli son de estos de tapa, que no tenían tantas cosas, no eran pantallas táctiles, ni eran... No eran smartphones realmente, eran teléfonos móviles de, de esa época, que poca cosa podían hacer. Podían hacer alguna foto así chusquera y mandar sí. SMS, que ahora queda como muy cutre eso del SMS, ¿no? Teniendo WhatsApp y otras aplicaciones del estilo. Pero es verdad que, que bueno, aquí lo vemos y, aunque eran más sencillotes, joder, pero le manda le manda un, un mensaje de no phones, así rápido o sea, que dice, yo me hubiera liado, tío no conozco también el teclado de, de los móviles bueno, yo, yo, cre yo creo que yo creo que te estás olvidando un poco ¿eh? de cómo eran los móviles en aquella época o sea eh, yo, vamos, a ver, yo tampoco es que tenga un recuerdo especialmente vivido pero eh, sí que es verdad que joder, tú relacionas que en el número 1, ABC en el número 2, eh, DF ¿sabes? o sea, entonces tú ya por tacto sabes, puedes tocar en cada, en cada una de las, de las teclas o de los números eh, cuáles son las letras que hay o que se relacionan. Entonces, en realidad, con eso es mucho más fácil la escritura. Bien es verdad que luego, claro, eh, que sea justo el mensaje perfecto sin una errata y habiendo tocado justo la tecla para que se envíe eh, el mensaje a tal, eh, eso ya es un poco más complicado y cuesta más creer. Pero vamos, que yo creo que por lo que se refiere al mensaje, a la escritura del mensaje, eso no lo mm -hmm. veo tan descabellado, ¿eh? Bueno, bueno. El caso es que sale se hace la transacción y como Costello ya sabe que la policía está pendiente, pues una vez que han, le han entregado a los chinos eh, los microprocesadores y se han llevado una pasta, en una en, una, en un momento así como muy tenso, ¿no? Con Jack Nicholson ahí diciendo, en este país no sé qué. Con unos, con, en fin, con unos aires así de racismo en plan, en este país un tío viene y no sé qué y le entra la pasta, el otro le da el género como diciendo, pero tío, los irlandeses también vinisteis de esta guisa o sea, no... bueno, todos y, y todos, o sea, aquí los que estaban los primeros son los que luego están por ahí en las reservas, o sea, que para que veas pero bueno, todo el mundo habla así del patriotismo y en este país esto y en este país lo otro bueno, los chinos ahora también lo dirán obviamente, pero oye, hay algunas cosillas, aquí hay una filosofía que a mí me hizo gracia en aquel 2006 donde cuando se estrenó esta peli que decía, dentro de unos 20 años aproximadamente, entraremos en guerra con los chinos, y es verdad que la situación en aquella época era diferente Pero poco a poco va, o sea, yo me creo perfectamente, este, este vaticinio de infiltrados me lo creo, o sea, más tarde o más temprano va a tener que pasar algo parecido, a lo mejor es una guerra fría, así digital, o vete tú a saber, o de hundimiento de, de economías mediante, pero va a haber, va a haber fostiales entre esta gente. ¿eh? <risa> es la, la misma, o sea, es la profecía de infiltrados y la profecía de Ernesto Sevilla. Nos come los comen chinos, nos come los comen chinos Además que es que le dice, le dice el cabrón de Costello Si queréis mañana o pasado mañana invadir Taiwán, ya sabéis lo que os hace falta <risa> En fin Bueno, el caso es que luego cuando llega la hora de irse, como Costelo no tiene ni un pelo de tonto, se van todos Ahí moros y cristianos, en fin, aplicando este símil que no es el correcto, pero para que nos entendamos, se van en lanchas. En la parte de atrás, y claro, como ahí no había cámaras colocadas por la policía ni nada por el estilo, pues la, toda la, la operación es un fiasco monumental. Con lo cual, digamos que ahí el que ha salido triunfante es el bueno de, de Sullivan, de Colin Sullivan, porque, en fin, más o menos, más o menos, con, o sea, lo único bueno es que conoce bien su teléfono. Vale, eso no se lo podemos negar tiene otros muchos problemas en la vida pero lo de conocer bien su teléfono <risa> eso lo sabe y claro esta situación es jodida porque ya todos si tenían la sospecha ahora tienen la certeza de que tienen un topo policías y ladrones tienen un infiltrado que viene del bando contrario con lo cual un policía corrupto para Costelo de acuerdo eh, que está en el departamento y un infiltrado de Queen Anne ...de acuerdo, dentro de las mafias irlandesas... ...con lo cual a partir de aquí yo creo que ya vienen... ...se van a empezar a tensar las cosas en ambos frentes... ...tendremos esa escena... ...en la que Queenan y, y Dinan... ¿no? ...se reúnen con Costello, digámoslo así... Eh, eh, breve, me parece que me gusta un poquito más en Inferno a la Fersa el momento ese de la cena de sí. <ríe> con los palillos y tal, me parece que es una cena más cuidada aquí sencillamente se, se lanzan hay unos cuantos improperios y ya está pero digamos que es una forma de decir, hey, que vamos a por ti ya lo sabes, digo, sí, pues ya lo sé, o sea, no va a nada esa escena, pero acaba molando, ¿no? porque es una forma de decir, vamos a ir a, a por ti ya cara a cara y nada, pues Sullivan sigue con la Madeline esta que se, la va, se le va a mudar a casa eh... Aunque mientras está con el asunto este de la mudanza va a ser cuando poco a poco va a empezar a ver algo así una especie de morbo extraño hacia Billy. Él también siente algo y bueno, aunque no es un buen partido, yo creo que esto dice muy poco del personaje de ella, ¿no? El hecho de que además más o menos, más o menos ella se lo confiesa a Billy, busca la estabilidad, eh, se va a mudar a casa de este tío para que no se le escape y porque eh, Sullivan sí es un buen partido, Billy no. Pero aunque no sea un buen partido, ya sabemos aquí un poquito qué es lo que está buscando esta chica. Es el que, es el tío que le pone y punto, y se lo va a montar. En un, en un momento, pues así, pues eso, donde eh, muy calentón, pues van a tener. y, y de ese encuentro de, después del cual ella va a quedarse embarazada. Claro. Es otra, es otra de estas, de lo que hemos dicho antes, joder, de otra de estas escenas en las que se confirma la superioridad en todos los sentidos de Costigan sobre Sullivan, porque Costigan, al, al contrario de Sullivan, cuando ha estado Eh, con su novia pues es, no quiero hablar de esto <risa> vamos que no se la ha levantado y en cambio a Sullivan eh, cuando, donde pone el ojo pone la bala o sea tiene un encuentro torrido con la doctora y la deja nada menos que embarazada pues bueno insisto en que esto es una de estas eh, cosas que quieren poner el personaje uno por encima y uno por debajo pero bueno Eh, lo que sí que es verdad es que la, la escena o sea, yo, yo sí que veo muy lógico digamos eh, todo lo que ocurre entre la doctora y entre Sullivan ¿sabes? o sea no me parece una cosa forzada y no me parece un eh, algo que tengan que poner para aumentar el interés o para hacer un triángulo romántico porque en realidad no lo hay o sea en este sentido es mucho más interesante que exista todo esto a lo que ocurre en Juego Sucio porque el Juego Sucio tenemos por un lado un personaje pues que es la novia de tal y que está con él y que al final pues se enterará de que es un infiltrado pero tampoco pasa nada y por otro lado tenemos a la que era novia de él que le dice eh, ah pues lo dejamos hace seis años ay mira mi hija tiene cinco y luego pues resulta que es que en realidad pues es, lo, es su hija casi seguro o sea los dos personajes por sí mismos o por sí solos no tienen mucho interés cuando los juntas pues bueno Puede haber alguna cosa que chirríe, pero es mucho más interesante el personaje de Vera Farmiga. Vamos, ¿dónde va a parar? Sí, sí, sí. Sí, hombre, lo único en el otro lado, en la peli hongkonesa, sí si es verdad que ella cuando le, le presentaba a su hija, le decía, bueno, pues esta es mi hija y tal. Ah, pues qué, qué simpática, qué niña más mona y tal. Pues tiene tantos años y le dice mal la edad, ¿de acuerdo? Para que él no sospeche que a lo mejor, pues... Claro, si le dice la verdad de la edad, dice, pues entonces en aquella época estábamos juntos. No, no se lo dice y de algún modo pues le oculta el hecho de que, de que es su hija. Pero aparte de ese pequeño detallito, nada más. O sea, prácticamente ya te digo que los intereses románticos de la peli china es que pff, están ahí como, como un pegote, ¿no? Aquí funciona muchísimo mejor. Y el hecho de que, aunque dices tú que no haya trío, pero no deja de haber un trío amoroso sexual, morboso, llámalo como te dé la gana, porque está claro que no sé no sé si ella está enamorada de alguno de los dos, yo creo que no, lo que pasa que uno es su futuro y está aunque sea una mujer muy moderna y demás, esto demuestra que en el fondo está muy influenciada por, por las mentalidades de las mujeres más clásicas, por decirlo de algún modo, Eh, sin embargo, bueno, se le ha topado aquí Billy Costigan por el medio y es el que la da morbo, está, una cosa animal, salvaje y como los anuncios de Colonia, pues ha pasado, ha acabado pasando, ¿no? justo cuando ella está en plena mudanza, es decir, está cambiando de vida, o sea que ella debería aferrarse a esa estabilidad que tanto está comprando o intentando comprar y sin embargo es cuando se permite un desliz de infidelidad, lo deja bien claro cuáles son sus intereses en uno y en otro sentido. Pero yo creo que amor, amor, amor, por parte de ella no hay en ninguno de los dos casos. Pues yo tengo la impresión de que sí. Y tengo la impresión de que sí por todo lo que ocurre justamente en, el, en la conclusión, en el desenlace de la película. Por su actitud en el, en el funeral de Costigan, que está llorando a moco tendido. Eh, por cómo al final mueve las cosas que podría haberse quedado parada. Y lo que tú dices, si busca estabilidad, pues coge y dice, mira... Yo que sé que tú eres un eh, eres un topo, eres un infiltrado y tengo pruebas, ahora te vas a ocupar de tu hija o de esta niña y de mi persona, todo lo que yo quiera eh, y ya está. O sea, digamos que si busca estabilidad, eso no tiene fácil, ¿sabes? Pero en su lugar lo que hace es eh, delatarle y provocar que Dingham le, le acabe matando. Y en el funeral, como te digo, la hemos bastante descompuesta, bastante rota, viendo la foto de Costigan. De, de mm. Por eso, eso me lleva a pensar que aunque ella lo rechazaba por esa, digamos, sí, esa programación que tiene cultural de, de la, del buscar la estabilidad, al final de alguna manera no puede evitarlo. Y se acabó enamorando del tipo y el tipo, pues, ha muerto. Y encima no solamente eso, sino que ha muerto pues porque el cabrón de su novio es un infiltrado. Entonces yo sí que yo sí que quiero ver amor, pero igual es bueno, un deseo muy personal. Más que infiltrado es un agente corrupto no claro sí no, una gente bruto, no hay que utilizar el mismo término infiltrado para... bueno por cierto aquí la peli se llama infiltrados en inglés de departed o sea por qué está ah, de, sí. de departed los difuntos los sí exacto de departed es los, los que se van los que nos dejan los difuntos exacto por qué? Y... O sea, tú por qué crees que hay alguna o sea yo no he hay, leído al hay respect... una referencia claro vale. hay una referencia clarísima y es eh, al principio de la película cuando vemos cómo muere la, la madre de, de Billy el La dedicatoria va a los que han partido, a To the Departed. Ahí está la, la referencia. Y entonces todo tiene que ver al final con que aquí no, no, no, no queda ni uno con vida, ¿sabes? O sea, Yo entiendo además que probablemente haya sido el propio Scorsese quien haya llegado a poner el título final a la película. Porque el mismo Scorsese, que no olvidemos que es un director al que le encanta explorar la fealdad y la psicosis humana de alguna forma, pero siempre acaba encontrando un punto, o casi siempre se acaba encontrando un cierto punto positivo a sus películas o, o una nota medio luminosa. Aquí eh, él decía que le había costado mucho rodar esta película, pues joder, porque al final todo el mundo muere, no queda no queda nadie con vida, no queda nadie esperanza, y en cierto modo también ahí está el personaje de Dignam para cambiar un poco eso, ¿no? Eh, bueno, al final me he metido aquí en camisas de once varas, pero venía a decirte que lo de, de, de parte viene por eso por los caídos y por los que se quedan atrás esa referencia a la madre y, y que aquí no queda títere con cabeza Tenemos que hacer una pequeña pausita Pues sí, que llevamos un rato hablando Pues de, dentro de un ratito volvemos, así que vete poniéndome en un papelito tus nombres auténticos tu número de la seguridad social, cuentas asociadas al banco, todo Sobre todo las cuentas que quieres, ¿no? Sí. Y escrídenme en el en ciudadano, anda.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 Esto es la órbita de Endor, estamos infiltrados aquí en la película de Martin Scorsese de The Aunque eso sí, teniendo siempre, siempre la referencia de la película original Infernal Affairs, Juego Sucio, a veces aquí en España. Y bueno, estábamos en ese punto en el que Costello, que ya sabe que tiene un infiltrado de la policía, va a empezar a investigar a su gente. Llama al personaje de Matt Damon, a Sullivan y dice, que me busques a mi, a mi rata. Y dice, bueno, ponmelo fácil. Mándame los números de la seguridad social, cuentas en bancos, los nombres auténticos de todos tus hombres y los empiezo a investigar y, y a ver qué tal. Claro, en cuanto todos se reúnen para escribir sus datos y demás, eso, eso es un jardín, en fin, bueno, son todos cazurros, ignorantes, uno de estos matones irlandeses escribe mal lo de Ciudadanos, Citizens, no ponen Citizens, y Billy... En el sobre donde van a estar los datos de todos, se lo tacha y se lo pone bien, ¿vale? Este detalle, luego va a ser esencial, aquí no deja de ser, aunque sea sí verdad que Scorsese hace dos planos de detalle muy poco sutiles, como diciendo, quédate con esto, quédate con esto, como dice, y, o sea, porque hay veces que hay detallitos que luego cobran importancia, pero tú no te lo esperas, pero esto es como... Scorsese está diciendo de sutilezas nada, quédate con esto. Y cuando y cuando empiezas a, en fin, a ver mucho cine ves que un plano de detalle no se hace sino significativo. Y dices, vale, este sobre luego será esencial para algo. Pero hombre, pero pero también porque a ver que es evidente que lo hace, ¿eh? no te lo voy a rebatir. Pero también lo que te digo de en la película china, el tema de que le den tanta importancia porque le dan igual de importancia a esta escena, si te acuerdas en ese caso tiene en cierto modo más sentido por el modo de escritura chino con caracteres que es mucho más normal el que uno se puede equivocar porque al final es verdaderamente complejo al menos para nosotros occidentales el pensar en, en recordar ese carácter para describir algo ¿no? Eh, entonces por eso le dan bastante importancia pero incluso si lo pensamos detenidamente diríamos, joder eh, ¿por qué le dan tanta importancia a esto de escribir una cosa bien o mal o sea que tampoco debería ser tan interesante, bueno pues es lo que tú dices la película directamente nos está diciendo mira, ojo aquí ojo aquí, porque esto va a ser importante eh, pero a mí este tipo de cosas me parece que están bastante bien o sea y que no o sea, no, no se trata de que jueguen o dejen de jugar mucho con el, con el espectador o sea yo creo que aquí es una cosa que está bien medida porque luego te voy a hablar acerca del final Cuando ya lleguemos te lo diré. Pero a mí hay una cosa al final que no me gusta nada. Pero no me gusta nada ni aquí ni en juego el sucio, eh. Uh -huh. Y, y por, porque creo que es deliberadamente tramposo con el espectador. Y ahí haré el porqué. Y en este caso eh, yo creo que esto está bien. Te da pistas y si quieres puedes entrar en ese juego. Eh, pero bueno, bien sin pasarse. Bueno, el caso es que casi por accidente. Billy, que va con el francés por ahí a apretarle las tuercas al típico tío que, en fin, pues dame dinero, que, que me lo dé ya, hombre. Típico trabajito que de los que tiene que hacer Billy Costigan por un tubo para seguir, en fin, dentro de, de la nómina, entre comillas, ¿no? de Costello. Lo que descubre es que este tío le dice que Frank Costello es un confidente del FBI, confidente protegido. Dice, ¿pero qué, qué me estás contando? Pero si es el jefe, es el capo, es el eh, eh, la cabeza visible de toda esta organización, es el malo maloso, es, es el alcapone de esta gentuza. Y me estás diciendo que es confidente del FBI, que está entregando a su gente, ¿qué me está contando? Pero el caso es que, claro, Billy no se puede tomar esto a, a chanza y se le va a quedar ahí atravesado en la cabeza. Y claro, Sullivan porque el capitán Herby, pues le tiene así en un altar, porque tiene un, un expediente inmaculado, como él mismo, pues se fía de él y le va a encargar, que se lo encarga precisamente a él, pues tiene gracia, que investigue a todo el mundo para hallar a la rata, es decir, al policorrupto que trabaja para Costello, es decir, él mismo, que se encuentre él mismo. Así que se va a reunir con Costello en un cine porno, ¿de acuerdo?, En este punto, Billy ya le está siguiendo, porque eso de que sea confidente de F pues, le atraviesa la cabeza. Y como todo este asunto del sobre con lo de la palabra Citizen Stochada y demás, se lo tiene que entregar a alguien. ¿A quién se lo va a entregar? Pues entiende él que al poli corrupto. Así que le sigue hasta ese cine de porno. De acuerdo, ya Nicholson tiene un par de momentos en esta secuencia que, en fin, son hilarantes. <risa> Pues lo de, lo, del, lo del rabaco negro, el dildo negro que lleva, es buenísimo. Pero luego fíjate, o sea, el discursito este, no entiendo a la gente que viene aquí, que, bueno, a día de hoy, ya o sea, ir a, a un cine de porno ya no, no tiene ningún sentido. Aunque quizá en su tiempo, bueno, hubo gente que, que se lo encontrara. Ahora ya, yo no sé si existe alguno en el, en el planeta. Bueno, no sé nada, habrá sitios por ahí donde no tengan internet, pero me parece que era una experiencia. Me, me, me imagino, me imagino que casi compartida, ¿no? Además que estás pagando entrada para ver una peli cuyo final ya sabes, o sea, tú ya sabes al spoiler, porque todas son igual, tienen la misma trama, y, y quiero decir, no las ves enteras, o sea, yo no sé si hay alguien en el mundo que sea capaz de tragarse 90 minutos de porno seguido sin, Hostia, sin, parar, Hombre, sin parar la peli, ¿entiendes? A ver, antes, antes es verdad que las pelis porno sí que tenían argumento. Ahora, yo recuerdo un montón de argumentos de pelis porno, no porque haya visto porno, sino porque me lo han contado, pero el antes sí que tenía argumento, ahora es todo Sota y Rey, en realidad. ¿Tú no te acuerdas de aquella época, del Canal Plus? Bueno, yo llegué a alquilar así de extranjis algunas pelis de estas. ¿Has visto? Carl? Pero, pero era, era, tenía, eran y tenía el argumento, era... tío. O sea, A ver, si te, si te esforzabas un poquito, decías, bueno, pues un rato lo paso aquí. ¿Sabes? Pero eran argumentos de esto. Dije, Mira, mamá, te presento a mi novio. Mm. Y luego la otra sí, se despistaba dos segundos no, no, no, no, y la madre no, no, no, se lo tal. No, no. Llegaba. No, no, no, no. Te, voy a, te voy a decir. Había o sea había una película que yo recuerdo, que además creo que fue la primera que vi, que se llama El Perfume de Matilde o algo así. Y que era una historia como de fantasmas, tío. Un viudo que se quedaba viudo y entonces hacía una fiesta y el perfume de su mujer, que estaba, claro, que estaba muerta, pues como que tomaba posesión de las de los hombres y las mujeres, y entonces se montaban nuevos canales y tal. Pero tenía un, un cierto hilo conductor, ¿sabes? <ríe> o sea... ¿De qué estábamos hablando? Sobre infiltrados. Ay, señor. ¿Tú, ¿tú crees que alguna de esas pelis... Esto, ¿Esto es de la habitación de tu tío también o no? ¿O esto es toda esa historia? No, esa concretamente no. Esa no fue de la habitación de mi tío. En La habitación de mi tío... Bueno, tampoco me voy a meter... ¿Pero la, pero, ¿la, la quieres lodear o qué? No, no. La, pero sí está, está prácticamente lodeada. La habitación de mi tío está prácticamente lodeada. No, digo la peli esta cuya trama se estabas narrando. No, no, esa de momento no. Bueno, si esa es que para alguna alternativa a Loder. Bueno. Pero la cuestión es que estabas diciendo que al cine porno no vas con amigos. Exactamente. Bueno, pero a lo que voy, o sea, realmente... Juega. Es que entre que la gente iba allí y no se miraban las caras, o sea... No es un sitio donde vendan palomitas, además, <risa> además es que dices, a ver, ¿dónde me siento, tío? Todos los sitios pueden tener regalo. No lo sé, es que es como... Hostia, Ay. me encanta lo de las palomitas, tío. Te <risa> venden paquetes de Kleenex. No, no, claro, no tío, pero, pero lo que te iba a decir, ese momento de, de Costelo diciendo, nunca he entendido la gente que viene aquí, o sea, yo nunca he tenido que pagar por follar, o sea, bueno... Eh, sí, no, quiero decir tú está follas mucho y tiene, en fin, a esa querida que tiene que está muy por encima de sus posibilidades físicas ¿vale? pero porque eres quien eres o sea, es así, o sea, no digas que no digas gilipolleces, tú no has ido a un por, a un cine porno a masturbarte pero sí es verdad que porque, en fin, has tenido pasta y ya está y, y, y a ti no te iba a follar ni Dios si no fuera porque, en fin, eres quien eres y ya está o sea que es una forma como hipócrita de ver la vida Y decir, yo no entiendo esto, no entiendes esto, porque, en fin, es como si eres rico y has estado todo el tiempo moviéndote en Rolls-Royce y, y en Cancho, Lamborghinis y Luego te subes en un Fiat y dices, no entiendo no por qué la gente conduce Fiat exactamente joder, no, conduce exactamente Rolls -Royce. <risa> Joder, exactamente. Puta. Es muy fácil y diciendo, es que por qué la gente va en metro, no lo entiendo, pero tú eres un hijo de puta. <risa> bueno, no estamos diciendo que todos los ricos lo sean. La mayoría solo. Bueno, Billy, Billy ve que se va a costelo y le ha seguido a él, pero ahora ese tío de la gorra, a quien le han entregado el sobre, es a quien ahora tiene que seguir. Y se va a poner a seguirle. ¿Vale? Como lleva gorra y tal, no le va a poder identificar, pero bueno, digamos que le va a seguir justo en un, en, en, en esta especie de persecución a pie, digámoslo así, sórdida por callejones oscuros, eh, el propio teléfono le va a delatar a Billy Billy Costigan, el otro se va a percatar de que le están siguiendo, y bueno, digamos que se las va a apañar. Bueno, que apuñala ahí a un currante que está por ahí, en uno de estos almacenes, debe ser una carnicería en la parte trasera o algo, y, y se lleva ff, un navajazo y ahí que palma el pobre hombre. Y se, bueno, al final es que se, se acaba escapando, ¿no? O sea, es un momento de estos que dices, ya la tenías, porque O sea, ¿por qué te has echado para atrás? O sea, tírate encima de él y. Y, ff, y déjate de historias, ¿no? Pero bueno, si es verdad que no le puede echar el guante. Y a partir de aquí empieza la auténtica caza de brujas del todo, ¿no? Porque nadie está a salvo, nadie se siente seguro. Costello va a sondear a Billy. A mí esto me mola muchísimo, porque esto no lo tenemos en la en, de la misma manera. Si sí, es verdad que en la peli esa es verdad que el personaje de San, el capo, al personaje de Jan, el policía infiltrado, le decía «Oye, voy a hacer un voy a hacer un trabajo con gente nueva y tal, no, no hace falta que, que vengas tú». vale Pero no está tan bien tratado. O sea, aquí se ve la trampa como la orquesta, cómo Costello se va, va a hacer una situación de estas en las que llama a Billy para decirle que, que va a hacer un trabajo con gente nueva, eh, va a pasar de sus matones habituales. Es un tema relacionado con drogas. O sea, le pone al corriente de todo, pero luego le dice que no que no quieren saber nada de él, de acuerdo. Y no deja de ser, pues eso, una especie de trampa que le tiende porque si luego desde el departamento de policía Como toda la información en torno al caso Costello la gestiona el propio Sullivan, si alguien hubiera oído hablar de que está cambiando de matones, de que ahora tiene gente nueva a su alrededor el, el Frank Costello, el primero que se va a enterar es Sullivan. Pero como le dice que no tiene, que no le ha llegado información, que no sabe nada de eso, ni droga ni nada, esto le, le va a dar un poquito de tiempo a, a Billy, a Costigan, Tiempo de respiro al menos dentro de la banda Porque durante este instante Que se va a prolongar pf, no, no mucho en el tiempo Por lo menos Costello no va a desconfiar de él O sea, es una manera de decir Estás librado porque si, si se llega a enterar Sullivan de algo pf, te, te, te, te matan así o sea Te liquidan Pero afortunadamente bueno no, no parece que la información salga de ahí Y claro A Sullivan ya es cuando se le ocurre Esto que ya hemos dicho antes De investigar al propio Quinnan Vale, o sea, a mi jefe le está siguiendo el infiltrado, pues ahora yo me pongo a seguir aquí al colega este. Y encarga a varios de sus de sus policías, de su, de, de su. equipo, que empiecen a seguirle. Cosa que dentro de la policía sienta fatal, en plan, pero bueno, ¿cómo podemos estar siguiendo a este hombre? si este hombre es lo mejor que hay y tal, pero lo acaban, lo, lo acaban haciendo, ¿no? Entonces, eh, en uno de estos instantes, Quinnan y Billy Costigan, conforman una quedada. Quinnan va a ir en el metro, allí va a recibir una llamada de este, total, acaban yendo a un edificio abandonado, ¿vale? Mientras la policía le sigue, se reúnen ellos dos, y claro, como se reúnen ellos dos, y los policías que siguen a Quinnan informan a Sullivan, Sullivan llama a Costello y dice, oye, me parece que ya sé dónde va a estar tu infiltrado. Porque Quinan se acaba de reunir con él en este sitio, ¿vale? Y claro, que lo que hace Costello, pues mandar ahí a su gentuza, a todos sus matones al lugar. Con lo cual se va a montar aquí un pitote, vamos, que ni los hermanos más. Con lo cual, Costello llama a todos sus hombres. Al llamar a todos sus hombres, llaman al propio Billy, que recibe la llamada telefónica del tal de la Han, que es uno de esos matones así que, llamativo, porque, en fin, era el sodomita de cadena perpetua que la tomaba con... Eh, el protagonista, pero este también era uno de los marines coloniales de alguien Aliens El Regreso, en fin, es una cara como muy particular, el tal de la jaunesta y este es el que le llama, pero le da atención al detalle, porque le da bien la dirección, pero mal el número eh, en lugar de 344 le dice 314 no se la da bien, otro detalle importante para luego pero bueno, que llegan los asesinos de, de Costello llegan al edificio los policías que están ahí esperando a que salgan dicen pero bueno esto qué es pero esa gente pero, qué va a pasar aquí pero qué demonios total que los matones suben a por Quinlan Quinlan está con Billy Quinlan dice Billy máchate porque no te voy a poder proteger a mí no creo que me vayan a hacer nada pero como te piden a ti ya saben que eres el infiltrado y te van a acapar como poco total que se separan Quinlan acaba de algún modo pues echándole valor y arrojo a la situación pero Le acaban arrojando por la ventana Y lo espachurran contra el suelo Y lo matan justo cuando Billy ya ha llegado A la parte baja del suelo O sea, se acaban de cargar A su principal jefe Uno de... O sea, su jefe, jefe, jefe de verdad Que es Queenan Con lo cual imagínate el choque Que debe ser... Aparte, en la peli de Scorsese Es que se le cae, le cae encima O sea, da, llega a dar dos pasos más de prisa Y, y se le cae encima la cabeza y lo mata O sea, el propio peso de... De, de Martin sin a que hubiera, hubiera matado a DiCaprio pero bueno, bueno claro. pues es impresionante porque porque o sea, el, el, la salpicadura es, o sea, es, como, es muy instantáneo no y te deja muy impactado te crees perfectamente el, el, el trauma que de repente desarrolla Billy porque, porque tú casi lo sientes igual no Con sí, esa bueno, en, la, en la peli de Hong Kong se cae o sea eh, baja abajo el personaje uh -huh. de, de Jan es muy es muy inteligente porque el cabrón Da dos pasos, tuerce la esquina y coge un taxi y le dice que tú imagínate para el taxista en la jugada. Dice, da, dale la vuelta al edificio y, y párate en la puerta principal. Vamos, eso no son, eso son 50 céntimos de, de carrera. Bueno, total, que lo hace para que simular que él ha venido un taxi, que ha venido corriendo a la cita a la cual le han llamado. Pero justo cuando se baja del taxi, es el, el personaje de, del policía el que cae en el techo del taxi. O sea, tú imagínate la gracia. O sea, no se le cae casi encima, es pero el impacto también es, es monumental. Entonces, bueno, claro, los, los, en la peli de Infiltrados, los policías, cuando ven que, que se acaban de cargar a su jefe, aunque desde la jefatura, el personaje de Matt Damon les dice, eh, no, no os metáis, dejad que se vaya, no, no os metáis en movidas. Dicen, sí, y un cuerno, que se acaban de cargar a Quinan, cabrón. Y salen ahí, se lían a tiros, empiezan a, a dispararse entre sí, al de la jaune este, acaban hiriéndole de gravedad, pero bueno, digamos que más o menos acaban saliendo de allí con Billy y tal que al final pues eh, entienden que ha llegado tarde, pero que al menos se ha presentado. El problema es que mientras están ahí en el almacén y el de la Hound este se está desangrando y está muriéndose, es cuando le dice, oye Billy, vamos a ver, eh, ¿por qué si te di la dirección mal, tú te presentaste en la dirección correcta? ¿Y por qué crees que no se lo he dicho a los demás? Y claro, la solución puede ser, que es un infiltrado, ¿de acuerdo? Porque luego esa es la información que se da en los medios de comunicación y tal, eh, que es un confidente del FBI. Pero yo ya he oído por ahí que yo creo que es la verdad. O sea, no, no, no entiendo por qué Scorsese iba a ser más retorcido que esto, ¿de acuerdo? Si sí, es verdad que los, las propias autoridades hacen que los medios de comunicación den esa información para decirle a los mafiosos de forma indirecta, oye, dejad de buscar a vuestro topo que era este, ¿vale? La rata ya está muerta de acuerdo, que es lo que no cuela porque Costello dice, y un rabo, esto no me lo creo yo El, la rata sigue por aquí pero ya he oído por ahí algunas versiones por ahí tolocas de que este tío en realidad no era infiltrado ni nada, eso es lo que dicen los medios de comunicación para mosquear a Costello, pero que en realidad era un tío, o sea, que era un matoncete de estos irlandeses, solo que, bueno digamos que le da la oportunidad de no delatar a, al personaje de Billy porque acaba descubriendo que realmente eh, la rata es él, pero así va a acabar con su jefe o sea, unas, unas paranoias, ¿tú qué piensas? Tú eres de los paranoicos, o ¿no? Hostia, me parece muy muy retorcido eso último, ¿eh? Pero muchísimo. A ver, no sé. Yo, yo me inclino por pensar que, bueno, efectivamente que, que el tío era un infiltrado. O sea, vale. Mira, es más, ha ocurrido aquí en directo, ¿vale? Ha te he pillado con la en... boca con la boca llena de cosas. No, no, no, no. No, ha ocurrido, digo que ha ocurrido aquí en directo que me ha cambiado eh, me ha cambiado un poco el, la perspectiva del final, ¿vale? Te comento, yo el final que nos estamos acercando no me gustaba demasiado porque cuando matan a, a Costigan lo mata un agente infiltrado más que dices, o sea, un, un mafioso infiltrado más, es decir, un policorrupto y dices, hostia, pero si no me has dado ninguna pista de que... De que hubiese otro... Otro policorrupto. O sea, me parecía que era tramposo. ¿Sabes? Pero en realidad, la pista de que había otro policorrupto es la pista... O sea, es esto que estás diciendo tú. Es que había un tío que, que era otro policía infiltrado dentro de la mafia. Y que ni siquiera costeras lo sabía. ¿Sabes? Porque al final son todo... Es todo como un espejo. O sea, todos están más o menos al mismo nivel. Eh, más o menos en todo momento de la película están iguales salvo obviamente al final que gana la poli entre comillas, porque no queda ningún irlandés vivo pero esto, o sea, que este tío sea un verdadero infiltrado es la pista que luego te lleva a pensar o te lleva a que también había un mafioso dentro de la... un mafioso extra dentro de la poli o sea que ya te digo de repente me acaba de dar un vuelco a toda la situación <ríe> y te digo que mi, mi opinión es que este tío efectivamente era un infiltrado de Costello así que oye, pues mira, de repente la película que ya me encantaba me está gustando todavía más, de pronto mm. pasa pues que claro, si es verdad la información que dan los medios de comunicación es un confidente del FBI, es decir, es lo mismo juega el mismo papel que el propio Costello, o sea, eh, los dos estaban jugando a lo mismo no sé, no te da la sensación de que a lo mejor eh, hubiera sido sospechoso que ninguno de los dos supiera del otro que no hubiera no sé es una forma de decir si se están dedicando a lo mismo y están dentro están dentro de la misma organización criminal no se hubieran detectado bueno no necesariamente ¿no? no necesariamente claro o sea de la misma manera que que luego Sullivan no detecta al otro infiltrado sabes o sea no tiene por qué tener ningún tipo de relación Sí que es verdad que al final sigue siendo tramposo. Pero ¿y por qué el otro sí sabía de Sullivan? Eso, A eso me refiero. Por eso sigue siendo tramposo. Porque aunque ahora utilicemos esto digamos como justificación, y ya digo que a mí me gusta, hay uno de los dos que tiene eh, más información y por tanto más poder de alguna manera que el otro. Y no es lo que te ha contado la película hasta ese momento. Pero bueno, al final es un poco la historia de cómo dar un giro sorprendente al tema. Y en Infernal Affairs yo creo que eh, es mucho más evidente o severo que en Infiltrados, pero porque también la película es mucho más rápida. Bueno, en total que Quinnan ha muerto, los efectos personales de los que, las cosas que lleva encima en el momento de su muerte se llevan al despacho de Sullivan y este aprovecha para utilizar el móvil de Quinnan llamar al último número que se utilizó, que no deja de ser el de Billy, y así llamar al infiltrado y por primera vez en la peli Billy y Sullivan van a hablar, bueno, en la primera llamada a lo mejor ninguno de los dos dice nada, no, o sea, de hecho no descuelga a Billy el teléfono, pero luego acaba él llamando en plan diciendo, oye, que este teléfono es el de Queen Quinnan está muerto, ¿quién cojones eres tú? y ya Sullivan dice, oye, pues mira, soy un policía estoy llamando pues porque pensamos que tú debes ser el infiltrado la misión ha terminado con Queen Anne muerto ya puedes venir eh, preséntate, colabora con, con nosotros y, y pillamos a este tío Y sí es cierto que él entra a trapo, o sea, él se fía de Sullivan, ¿de acuerdo? Y empieza a colaborar, parece que no, pero realmente, o sea, entre los dos empieza a haber una cooperación, empieza a darle información, empieza a decirle cuáles son los pasos que está dando Costello. Se, lo, se, se podría enterar perfectamente Billy, pero yo creo que aquí ya estamos viendo que realmente entre los dos protagonistas, los dos malos, los dos némesis, empieza a haber contacto, empieza a haber participación. Y claro, la policía ya va a muerte en plan camicacia por Costelo y Costello se la suda todo, ¿no? Porque ya está, ya llega llegado un punto en el que yo creo que eh, él, él mismo pf, ha, ha perdido el norte. Le, le pide aquí de muy malas maneras al personaje de Matt Damon que le quite la escolta policial y, y los que le están siguiendo y tal. Claro, sin levantar sospechas no es nada fácil. Y claro, yo creo que aquí, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero aquí en este punto en el que ya está viendo que Costello se está... Pf, está volviéndose demasiado agresivo y que se está poniendo en peligro a él y le está poniendo en peligro a él mismo a su, al propio Sullivan toma una decisión yo lo veo así siempre que veo esta película veo este punto en el que Sullivan dice se acabó te voy a vender si sí es cierto que para que siga confiando en él le va a quitar a los policías que le están siguiendo los va a retirar ¿De acuerdo? Para que se sienta un poquito más a salvo, pero como para ese momento Billy Costigan ya le está dando la información de hacia dónde se dirige, él va a mandar a todas a todas las fuerzas de las operaciones especiales para que llegue, lleguen a ese destino suyo, son unos almacenes ahí donde tienen contenedores llenos de droga y tal, otra operación de estas mafiosas así, bueno, de, de, la, la de turno, ¿de acuerdo? y se va a montar allí una redada de mil pares de narices, les van a pillar con las manos en la masa, como se suele decir eh, toda la banda de Costello va a ser acribillada en un momento determinado el propio Costello se las apaña para lograr huir aunque solo sea un trecho, el francés ahí se suicida en fin, acaban con la banda de, de Costello de... pero vamos, o sea eh, en una sola operación y cuando Costello se pierde por ahí entre los contenedores y demás decide llamar a Sullivan diciendo voy a llamar a mi chico que me saque de aquí que me busque una salida porque si no me van a atrapar y empieza a escuchar de lejos el propio tono de la llamada del teléfono de propio Sullivan, es decir, que anda por la zona claro, le localiza se reúnen los dos Sullivan le va a echar en cara que, que esté delatando a sus socios porque es un confidente del FBI pero bueno, ¿cómo te atreves? fíjate tú, qué cosa y luego te dice, claro, que estaba de esa, estaba ...entregando a gente que ya no tenía ningún futuro... ...a gente que más tarde o más temprano les iban a pillar... ...que no estaba entregando a gente así muy valiosa... Pero bueno, y así tenía contentos al FBI y de algún modo pues tenía él mismo esa misma protección. Pero claro, aquí salen un poquito, para que veas cómo, cómo son las cosas, el propio personaje de Sullivan, que está acomplejadísimo por su falta de hombría o por lo que sea, por su impotencia, eh, acaba echándole en cara a Costello que, bueno, que sí, que mucho follar y todo lo que tú quieras y no paras aquí de ir para acá, para allá, pero no tienes hijos ni nada. O sea, que aquí es más hombre. Claro, este es el, el instante en el que ya se acaban las amistades, ya las lealtades, no existen entre estos dos, Costello intenta cargárselo y bueno, al final pues Oliván le pega 17 millones de tiros, además, si te fijas, es un cobarde, porque luego se le dispara accidentalmente la pistola y le pega otros 7 tiros ahí, todo o sea, para que vea la clase de policía que está hecho aquí el colega. Total, que Vivi y Costigan, eh, digámoslo así, ya no tiene por qué seguir siendo eh, infiltrado, porque Costello y toda su banda se ha ido ...a la full... ...y como ya está colaborando con Sullivan... ...le puede sacar de aquí... ...de acuerdo... ...sobre todo este, este momento... ...esta escena... ...esta secuencia... ...y demás... tienes algo que decir... ...hombre a ver... ...primero... ...respondiendo a tu pregunta... ...evidentemente... ...hay un momento ya... ...hay un punto de inflexión... ...para Sullivan... ...en el que dice... ...mira... ...hasta aquí he llegado... ...hasta aquí le he dado... ...parte de mi vida... ...a, a Costello... ...y no le voy a dar nada más... ...y es justamente ese momento... ...en el que... ...ya le ve que está yéndose de la olla... Y además se añade esto a lo que tú estabas diciendo. Está diciendo Sullivan, hombre, vamos a ver, eh, estoy dándole mi vida porque él me ha, de alguna forma, criado, me ha protegido, lo que tú quieras, eh, pero por mucho que yo le haya dado todo esto, él es un confidente del FBI, lo que estamos diciendo. Entonces, claro, la cosa cambia, la cosa cambia. Y entonces llegamos a un punto... Eh, que hemos tratado muchas otras veces de hecho tú y yo en programas de Scorsese que es que no hay honor entre ladrones por mucho que se intente vender como que sí, no hay honor entre ladrones ya lo veíamos en uno de los nuestros luego se ve en casino en todas partes y esta, esta no es una excepción entonces, ¿qué ocurre entre ladrones? pues que se acaban matando entre ellos y es precisamente lo que hace Sullivan con Costello y procurando, por supuesto hacer todo el daño posible Lo que dices, de hecho, sobre el tema de los hijos, tú, lo que dices, tú mucho follar, pero hijos nada. <risa> Efectivamente, es una provocación. Y además es que, de alguna manera, al entender Matt Damon, el personaje, también decía en algún momento que él había impreso una personalidad muy concreta. Luego ya cada uno puede pensar lo bien o lo mal que lo hace, ¿no? Pero él había intentado imprimir una personalidad un poco más débil y demás para enfrentarse a toda esa energía como de, de supermacho de Jack Nicholson, ¿no? de, del personaje de Costello. Y precisamente de ahí, de esa energía reprimida, de ese complejo, también viene justamente lo que decías, de que al final le, le recrimina el... Bueno, que, que sí, que tú mucho follar, mucho lo que quieras, pero vamos, que eres un impotente de mierda. Y es un poco lo que le viene a decir, efectivamente. Entonces, es una conclusión... Muy interesante porque, joder, al final el personaje es un Sullivan, de nuevo, estamos ante un cobarde patológico. Y además es un idiota que ni siquiera distingue entre, yo qué no sé, fertilidad e impotencia, o sea... Cabrón. Claro, exactamente, exactamente. Pero al final es una cosa como muy, muy de paleto, muy de bobo, o sea, pero, pero a lo largo de toda la película yo creo que se rellena un poco de eso. Porque si te acuerdas, cuando le dan en el ascenso, está hablando con, con el personaje de Alec, de Alec Baldwin, que no me acuerdo el este, y dice... Eh, ah, está bien que tengas novia. Así eh, alejas la sospecha de, de que pueda ser maricón. Ah, muy bien, vas a tener esposa. Entonces vais a tener hijos pronto. No sé qué. O sea, como que le dan mucho valor a cosas que en, re que en realidad no la tienen. ¿Sabes? Y yo creo que ahí sí que al final se satiriza un poco. Al menos es mi, perce mi percepción. Pero igual estoy siendo un poco demasiado amable con Scorsese. No, es que yo creo que esa querida que tiene Costello. Hmm yo estoy la, peli, la pelirroja estoy, estoy, sí, exactamente, estoy convencido de que o sea, todavía toma la pastilla porque lo último que quiere es quedarse peña de este sujeto <risa> claro, claro es un poco lo mismo que pasa en los Soprano con Tony Soprano que bueno, Tony Soprano al final eh, es verdad que tiene mucho hacer no y le muchísimo pero también yo creo que tiene que ver pues eso con o bien la erótica del poder o que es un tipo peligroso un poco estas cosas que de alguna forma acaban siendo atractivas, pero lo que tú dices, o sea, si es por aspecto físico, eso no va a ocurrir, ni de coña. Y efectivamente nadie querría, en su sano juicio, estar, yo qué sé, esperando un hijo de, de, de esa semejante criatura, vamos, ni de puta coña. Bueno, el caso es que parece que se va a acabar todo, Colin Sullivan ha triunfado, le reciben ahí en la policía como si fuera un héroe. Y eh, Billy pues ya se puede entregar, o sea, bueno, se puede entregar, puede volver a comisaría y decir, oye, el infiltrado de, de Quinan era yo. Por cierto, no lo hemos dicho, pero a todo, este, a todo esto, Dinan ha sido sacado de la, de la ecuación, porque como se, se niega a, a colaborar con Sullivan, como que de algún modo se lo han cargado profesionalmente, le han dado yo, unas vacaciones de estas forzadas, y por eso no está pendiente, y por eso, en lugar de entregarse directamente a él y decir, oye, Dinan, que, que me voy a retirar ya, que se acabó la misión, E ir a él, pues va a Sullivan, que ha sido con el que ha estado colaborando ¿vale? y todo hubiera ido bien es decir Sullivan podría haber seguido con su carrera, ya está proyectada hacia un futuro, en fin, muy halagüeño. es decir, ya no necesita a Costello para que le apadrine, ya está donde debe estar, a partir de aquí lo único que tiene que hacer es mantenerse, no hacer ninguna tontería ¿vale? ya Costelo no está, nadie le puede traicionar con lo cual, ¡palante! ¡palante! Y no la han pillado, o sea que está muy bien, o sea, el infiltrado no sabe que él es el policorrupto. Entonces, este sería el punto en el que él dice, bueno, pues a partir de ahora voy a ser un poli de verdad. Ya no voy a ser un corrupto, sino que voy a ser un poli auténtico. Lo único que tengo que hacer es, en fin, comprobar qué es lo que sabe el Billy Costigan este y si no sabe nada, pa'lante. Tan amigos, que nos vamos a hacer? Fíjate tú. Y hubiera sido así, pero el problema es que Billy, cuando está en el despacho descubre ese sobre con la palabra citizen tachada y claro, asocia que es Sullivan la rata de Costello. Si no hubiera visto ese sobre, hubieran sido felices los dos. Puede que incluso hubieran ido el uno a la barbacoa del otro, porque eran dos héroes de la policía, tú imagínate. Lo mismo incluso el otro entra en la unidad de, de Sullivan. Todo hubiera ido bien. <risa> ¿Vale? Habría estado bien cuando hubiese eh, Costigan a la novia de, de Sullivan. <risa> La barbacoa, habría sido la hostia. Bueno, y el otro infiltrado que tendré, también tendría que, en fin, haberse... Haber tomado partido por por este nuevo bando, ¿no? O sea, yo creo que el otro no se hubiera ni pronunciado al respecto. ya hubiera, hubiera, si ha estado oculto nadie se ha enterado que estaba ahí, ni siquiera Sullivan, pues pues se hubiera seguido más, más oculto ahora. Pero claro, Billy le pilla y es como, vale, y un rabo, yo me descaqueo y ya te pillaré. Y entonces es cuando empieza por ahí a enviar CDs y tal, uno de los CDs que le manda a Sullivan lo escucha a la doctora y claro, pues ya dice, pero tío, pero si tú eres, eres un tío asqueroso, ya no solamente es que lo seas y tú lo sepas, es que ahora ya lo sé yo también. Y bueno, digamos que ahí un poco se acaba la relación. Cuando hace solo unas cuantas secuencias le había dicho, oye, estoy embarazada, qué bien, ¿verdad? Bueno, total, que al final ese romance también se acaba. Y Billy queda con Sullivan en, en esta azotea donde lanzaron a Quinnan y la arrojaron ahí al vacío. Eh, y claro, pues ahí Billy pues le detiene, le arresta, le dice que, que se acabó el juego, que va a ir a por él. Se presenta uno de los policías, este policía así negro, que, que era así como gordito, que... Es, formó parte de la promoción de Costigan, de Billy Costigan, y de algún modo, pues él le ha llamado para que sea testigo de todo esto, ¿de acuerdo? Pero justo cuando está bajando por el ascensor es cuando aparece el otro. Este personaje, que, eh, por cierto, curioso, porque este es el que, este actor que era, bueno, es James Batchdale, que hace el personaje de Barrigan, este era el de Iron Man 3, el que iba con Guy Pierce, ¿te acuerdas? De los tíos estos calientes que lanzaban... Que tenía el némesis Otra. ¿Te ha gustado lo de los tíos calientes? Te ha puesto a tope. Perdón. No te lo esperaba. Hostia, me ha, me ha pillado completamente desprevenido. No Hostia, los tíos calientes. Perdón, perdón. Ay. No sabía, no, no sabía que era él. Pues no es sabía él. que era él. Es él, es él. ¿A qué ahora ya le ves? ¿A la que le estás viendo ya? Sí, ahora lo estoy viendo. Lo que no sé si voy a volver a ver Iron Man es porque no podré dejar de pensar en los tíos calientes. Bueno, en fin, antes de perder, vamos a dejar a Jaime que lo va a darle unos segundos. Yo sé, yo sé lo que es estar en directo y que te dé un arrebato de estos y, y, y no poder seguir. Así que Jaime, cuando, tú, cuando ya estés, me lo dices, ¿vale? ¿Estás ya o no? Me, me parece que no. ¿Vamos? Pero, espero, pero espero. Voy a seguir. Oye Jaime, de verdad. Me, me a, voy a, pe, a empezar a pensar mal de ti. Total. Bueno, venga, yo sigo. Cuando quieras aportar algo, lo aportas. Total, que al final pues eh, es cuando viene este tío, el de Iron Man 3, y le pega un tiro a, a Leonardo DiCaprio, que aquí, claro, esto te vuela la cabeza. Nunca mejor dicho. Sobre todo para para la primera para el primer visionado porque dices cojones que se acaban de cargar al protagonista de verdad y claro es cuando descubrimos que en realidad Costello tenía en la policía dos, dos corruptos vale dos agentes del mal y este dice oye que sepas que, que somos hermanos que ahora tenemos que vigilarnos mutuamente tenemos que protegernos y tal así que cuidado este a la parte de cargarse al personaje de Leonardo DiCaprio también se carga al otro policía que ha venido ahí sin culpa de nadie, y, y que además pertenecían a la misma unidad y todos se, se ha cargado a un compañero Y claro, Sullivan dice, bueno, pues muy bien, pues estupendo. Espera, déjame déjame la pistola y tal, que se la pongo en la mano. Sí, un rabo. Y le pega un tiro en la cabeza como me los cargo a todos y aquí yo me invento luego la historia que me dé la gana. Y claro, así es. Billy Costigan... Si sí, es verdad que se ha enterrado como un héroe, porque el propio Sullivan así, con en, en un arrebato de hipocresía ya máxima, dice, quiero recomendarle para la, la medalla a, a, a, al coraje, o no sé qué historias o ya como diciendo, o sea, encima que te la has cargado, cabrón. Pero bueno, en fin, y, y ya en el... cuando se hace ese cementerio, o sea, perdón, ese cementerio, ese entierro con honores, pues ahí vemos que... Sullivan se percata de que su novia pasa de él, o sea, va a, tener, va a quedarse con el crío, lo va a criar ella sola y, y no le necesita para nada, total, para lo que le ha servido. Oye, estás por ahí, Jaime, sí, ¿no? Estoy, estoy, ya, ya me he recuperado, ¿eh? Ya me he recuperado. <risa> bueno, sí, sobre sí. todo esto, eh, comentarios. Mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, el, el principal comentario que te voy a hacer es, eh, a mí, me, o sea, ahora que lo he recordado otra vez, ya recuerdo que es exactamente lo que me molesta. O sea, por mucho que haya encontrado, digamos, una pista para descubrir que también había un segundo topo aquí, en la policía, macho, el, o sea, este topo es el único que sabe que Sullivan es el otro topo. Entonces, ¿para qué cojones va a salvarle? Y a decirle, ahora tenemos que cuidarnos el uno al otro. ¿Pero cómo que cuidarnos el uno al otro? Como si fuera una niñera. O sea, que se supone que son mafiosos. ¿Qué más le da? ¿No te parece que la, o sea, la, la motivación en este caso es un poco peregrina? Es que al final, cuando veo este tipo de cosas, pienso en que tiene que ser una excusa para que el final sea de alguna forma revulsivo. Y que te, y que te dé un giro que te deje en el sitio. ¿sabes? Cuando veo este tipo de, de efectos de guión, me, tengo esa sensación. Porque no le veo el sentido entonces bueno, oye pero es? esto ya estaba en la peli hongkonesa ¿eh? pero me pasa exactamente igual en la hongkonesa o sea, no, no, no, te, no, no me cambia en absoluto la, la idea el, el tema este de ahora venga, que tenemos que cuidarnos pero ¿a, qué, a quién tienes que cuidar, es tu hijo es tu amigo, pero si no se conocían de nada o sea, no hay ninguna razón para que el segundo infiltrado vaya a salvar al primer infiltrado ninguna razón salvo, claro, dar el giro a la película Hombre, estaba el, tema, estaba el tema de que todavía el, el corrupto de Costello en el departamento todavía no se ha encontrado. De hecho, el propio Billy Costigan se lo dice al personaje de... Bueno, se lo dice a, a Sullivan. Dice, oye, el, el tipo este todavía anda por ahí. Ya no tiene poder, ya no tiene jefe, ya no es menos peligroso, por decirlo de algún modo. Y claro, Sullivan le dice, no, no, ya, ya me encargaré yo, ya, ya le cazaré, ya le cazaré. Eso todavía estaba ahí. Era una cuenta pendiente, con lo cual este tío se puede sentir un poquito en peligro todavía porque dicen, bueno, a lo mejor pillan a, a Sullivan o me pillan a mí. Yo, en el supuesto de que hubiera sido ese otro infiltrado, el segundo infiltrado, el menos agraciado, ¿vale? el número dos, me las hubiera apañado para joder a Sullivan, para que le pillen a él y no me pillen a mí. Vale, porque aunque Sullivan piense que él es el único infiltrado y que lo único que tiene que hacer es desviar, echar balones fuera y demás, lo mismo se le ocurre alguna idea brillante de buscarse algún cabeza de turco. Bueno, pues que no sea yo. Entonces, yo creo que él hubiera debería haber obrado al, al revés. En lugar de haberle salvado y decir, somos hermanos, protejámonos, debería haberle tendido una trampa. Pero bueno, la peli está así, que tampoco me parece mal. Yo mientras veo la peli no veo el problema. Ahora que me dices tú esto, me pongo a darle vueltas y dices, bueno, sí, bueno, lógica, si nos ponemos en plan Spock... Tampoco es muy congruente esto, pero bueno. Son cositas, da igual. tampoco es No, no creo que sea un fallo de guión, tampoco. Es. Bueno, no, a ver, no, no es un problema. A mí la película, ambas me siguen pareciendo fantásticas, pero no sé, si me pongo a pensarlo, es una cosa que me, me molesta un poquito, ¿vale? Y por eso lo bueno, por eso lo pongo de manifiesto. Bueno, en la peli de Hong Kong la cosa acababa así. O sea, el, el malo, el, el policorrupto, confesaba al final que en el fondo él quería ser, quería ser el infiltrado, quería ser como Jan. O sea, en el fondo le admira y, y se desprecia a sí mismo. Y ese es su final. O sea, al final es eh, tu propio tormento interior, es el, que, es el castigo que sufres al final, pero él sigue siendo un héroe de la policía, no le pillan, se salva. Así es como acaba Infernal Affairs. Aquí no, aquí Scorsese se busca un, un final un poquito más complaciente, más de venganza. Y claro, pues el personaje de Dinan, la mano derecha de Quinan, que ha estado fuera de, de la ecuación durante bastante metraje, cuando vuelve a su casa a Sullivan, después de que ha visto que ha perdido a la novia, ha perdido al hijo, que no era suyo. Y, y bueno, pues tiene un buen trabajo, pero es lo único que tiene en la vida. Vuelve a casa... Lo, las vecinas ahí le, le desprecian y en cuanto entra se encuentra con Dina en ahí pues eso, que se, se ha embolsado lo, los zapatos y demás para no dejar huellas él sabe que está caput y bueno, pues tiene un momento de esto de bueno, venga, hablemos y dice el otro sí, y ni se lo piensa, le vuela la cabeza y se marcha de allí y es un poquito la forma de decir bueno, no te vas a librar porque no te lo mereces, o sea Eh, el personaje de, interpretado por Andy Lau quizás, bueno, no es que mereciera vivir, pero bueno, sí es cierto que tenía un poquito más de dignidad en la vida. Este no. Este merece morir ahí con en su piso en, en la parte alta de la ciudad con, con ratas en el balcón. Pero, pero bueno, este es el final. Y, es, y yo creo que al, casi lo prefiero, ¿no? Que le peguen un tiro a este tío. Me voy con una sonrisa en, en los labios. Joder, casi, por supuesto. Pero es que, pues lo que decimos en, en Infernal Affairs... El otro personaje, digamos que te cae casi igual de bien, porque, hombre, se lo ha currado, ha hecho las cosas como tenía que hacerlas, pero este, este no ha hecho nada, o sea, al final es es Mr. Chance, joder, o sea, es, es porque estaba ahí que las cosas salieron bien, eso no mola. Y al final, pues bueno, siguiendo también el refranero, a todo cerdo le llega su San Martín y a este no podía ser menos. Ya veríamos en cualquier caso eh, si a Dinam le va a llegar algún momento su, digamos, su castigo. O lo que sea, o no. Pero bueno, como ya decimos, ese Hombre, es otro. Se ve que ha ido con precauciones, ¿eh? no, no le van a pillar. Y seguramente ya llegó allí con una cuarta Sí, joder, si además parece Dexter, macho. Está ahí enfundado en plástico, <risa> el tío. Sí, sí, a ver, no, realmente no creo que... No creo que, que le pillasen nunca, pero nunca lo haremos, porque aunque había una secuela de infiltrados en, en proceso incluso y completamente ideada, al final parece que no van a... Vamos, se comentó en su momento que probablemente aparecería Mark Wahlberg, o sea, Dinam como personaje principal, y ya ves tú, que estamos ya en 2019, han pasado 13 años de infiltrados, y todavía tenemos infiltrados dos, o sea que ya no creo que aparezca. Hombre, si esta peli fuera de Ridley Scott, la tendríamos, seguro. Madre mía. Sí, no, pero hombre, vamos a... Hombre, hay muchas veces que hay productos que son de estudio, ¿no? M más, de, más de un director podemos decir que son del estudio. Y entonces, aunque cambiara el reparto, cambiara la dirección, cambiara el equipo se hace una secuela que poco o nada tiene que ver con la primera, ni siquiera respeta el espíritu, pues se podría hacer. Infiltrar los dos, pues ¿por qué no? Es como aquellas pelis que hicieron de Aiberto al amanecer, pues Robert Rodríguez muy implicado no estaba, Tarantino no pasaba ni por allí ni por el forro. Bueno, pero se hicieron secuelas porque era un producto, pues eso, que se prestaba a eso y, y ni, se, ni se aproximan a, a, a la primera película. Pero bueno, ahí están no sé cuántas partes, hay, pero hay un porrón, hay serie de televisión, en fin, hay un porrón hay un montón de, de contenido y con infiltrados eh, quizá porque es Martín Scorsese y, y es un nombre que inspira mucho respeto y da hasta miedo ¿no? ¿Quién va a hacer una segunda parte de alguna peli de, de, de Scorsese? ¿Tú serías capaz de hacer uno de los nuestros dos? Godfellas dos, pues no, o sea son son directores que tienen la certeza matemática de que no les van a, los estudios no les van a sacar secuelas de sus películas ¿no? Igual que te digo Scorsese, pero te puedo decir Tarantino, aunque la película pertenezca más al estudio que al director, no se van a atrever a hacer Pulp Fiction 2. ¿De acuerdo? Porque el director no se va a prestar a ello. Y porque es un proyecto que está. O sea, es codearse con la muerte, ¿no? O sea, no, no, no tiene. No, no hay forma, ¿no? De, de que eso pueda salir bien. Por eso te digo que hay mucho cine de este ya casi de autor. Por decir, no exactamente, pero. Pero sí por decirlo de algún modo, que, que tiene tanto peso que los estudios no sé no, sé, no se meten en, en aquello. no Tú a lo mejor puedes hacer segundas partes de las pelis de los rusos, por muy buenos que sean y por muy buenas películas que hayan hecho, los estudios se pueden prestar a hacer mierda, ¿vale? Pero con estas pelis no. Por eso lo de infiltrados 2, además es que suena a, a, a chufla. Suena tan bien como Gladiator 2, solo que Rildy Scott se puede atrever, atrever con ello, y nadie más se va a atrever con, con lo otro afortunadamente <risa> hay que ver qué, o sea, qué osado es el hombre ¿eh? en definitiva o sea o, o qué osados son algunos porque es que lo de Ridley Scott no tiene nombre o sea, qué, qué necesidad, qué necesidad. Me, me parece que es muchísimo más digno en lo personal ya que ha sacado el tema joder, lo que, hace, lo que hace este hombre lo que hace Scorsese puede quererte contar en algún momento en alguna situación historias que pueden resonar o ser similares a historias anteriores, porque ahora la que vamos a ver dentro de poco en Netflix de, Netflix de irlandés, bueno, al menos en un vistazo preliminar puede estar cerca probablemente de uno de los nuestros o de Casino o de una de sus películas de mafia más clásicas, pero al final el tío dentro de la historia o de la temática que a él le gusta, que básicamente vienen a ser... Eh, religión, mafias y sobre todo privación de libertad. Yo creo que son un poco los temas que tiene este hombre. O la fealdad humana y la psicosis humana, si lo prefieres. Dentro de sus temas va evolucionando, va intentando hacer cosas diferentes de alguna forma o quizá no diferentes, pero al menos historias distintas. Bueno, a mí eso me parece un buen creador, me parece un buen cineasta, en definitiva, que siempre está intentando innovar e ir un poco más allá dentro de las cosas con las que se siente cómodo. Ahora bien, hay un abismo que separa a la persona que se mueve donde se siente cómodo, pero intenta innovar, de la persona que eh, probablemente por escasez de ideas se dedica a hacer secuelas de un producto que, bueno, probablemente no lo necesitaba. Y si no secuelas, digamos, trasuntos un poco extraños de, de productos anteriores. Porque estoy pensando en Gladiator y en. Eh, Robin Hood ¿sabes por dónde voy? o sea, al final coges, eh, haces la editor tenía una película muy redonda pero al final, y luego coges eh, un montón de años más tarde y haces Robin Hood con una fórmula similar y haces una película que tiene un interés mínimo en fin, con todo esto quiero decir también dicho todo lo que acabo de decir que estoy bastante descontento con Ridley Scott por si no había quedado ya lo bastante claro Así que bueno, <risa> en fin, siga Martín Scorsese, por favor, haciendo productos buenos, eh, siga con haciendo lo que les haga las narices. Yo personalmente seguiré viendo, sobre todo a Scorsese, con mucho gusto. Y eso que, por ejemplo, la de Silencio, que es la última que hizo, no la tengo vista. Y la verdad es que le tengo muchas ganas, ¿eh? pero aún no la he visto. No, en Scorsese experimenta bastante, quiero decir. Tiene su cine de gánsters al cual... Bueno, o gángsters o, o de gente que prospera en lo ilegal, porque lo, lo, el lobo de Wall Street no es de gángsters exactamente, pero pff, tío, es, es el legado de su cine. O sea, es eh, yo lo considero que entra en esa división, o sea, tiene el mismo tipo de montaje, el mismo tipo de narración. Me da la sensación de que realmente, aunque no sea cine de mafiosos, es primo hermano, ¿de acuerdo? Claro, fe, fealdad humana, lo que te decía sí. yo. Porque al final es Jordan Belfort es Fernando de Pero sobre todo que te dice que, que en, en lo no legal y en ser un listo y en ser un aprovechado está la rapidez del éxito, o sea, el éxito rápido se consigue por ahí y algunas veces pues tienes tu caída y otras veces no, o sea, es curioso eso. Pero es a lo que voy. Y esta peli pues eh, es diferente en muchos sentidos, pero mm, respetando más o menos esos... Esos formatos, esos criterios, esas formas de operar que tiene este este señor. Parte de una idea que ya le viene legada del, del cine oriental, pero que, bueno, de algún modo él lo hace suyo. Y, bueno, está trabajando pues, pues como si en lugar de, de hacer una adaptación de una novela, que también, de algún modo, ya te, hay una obra previa que te está, de algún modo, marcando el camino a seguir, pero luego tú puedes irte por, por tu cuenta y acabar haciendo tu propio cine, aunque estés haciendo un remake o una adaptación literaria. Llevada al cine Pues en fin, al final se trata de tener tu propio estilo Y esta peli es 100% Scorsese Que al final es lo que lo que se nos queda y algunas pelis por ahí Que no entran dentro de este tipo de definiciones Pero son pelis 100% Scorsese Y luego hay algunas cosillas por ahí raras Yo la de Hugo, esta de la invención de Hugo ¿Cómo era no. el invento de... Chile, me vos, sí, la invención de Sin estar mal la peli, pero mm, dije: es que no reconozco a Scorsese por ninguna parte, pero bueno, que a lo que voy, que también le da por experimentar, por probar otras cosas, y bueno, pues eh, también también es apreciable lo que hace. Hay películas con respecto a las cuales no, no acabo de sintonizar bien, como El Aviador, pero reconozco su, sus valías, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí está. Va a hacer ahora Roosevelt, ¿no? Por, con, con DiCaprio también, haciendo de Roosevelt. Sí, sí, sí, sí. sí. Eso, en eso está trabajando ahora pero es que siempre tiene un, una estructura o sea, en sus lanzamientos de alguna forma, sus estrenos, llevan una estructura de cara al público yo creo muy también muy constante o sea, si te das cuenta, saca una película un poco eh, que puede ser un poco más mainstream de alguna forma pues sí, O sea, al final el mundo del eh, de la mafia vende, no entonces ahí tienes pues Eh, Goodfellas, ¿no? Y, y luego te pasa al Cabo del Miedo y te hace una película, pues más de terror, un poco más de nicho. Pero antes te había hecho La última tentación de Cristo, que joder, también es una película eh, bien súper particular. Y te pasa después del de Cabo del Miedo la edad de la inocencia, luego Casino. Quiero decir, va haciendo películas, como te digo, más adaptables al público general y luego las va alternando un poco con producciones que a él le apetece hacer. Y si luego ya le gustan al público general, bien. Pero si no le gustan, también, porque va a seguir haciéndolas. ¿Sabes? Me da la impresión de que es uno de estos que coge y hace una película para pagarse otra. ¿Sabes? Hace una película de estudio para luego él coger y, y hacerse una película de lo que él le dé la gana. Y bueno, pues de ahí tenemos una carrera eh, que probablemente a muchos les puede resultar inconstante de alguna forma. Pero yo creo que, que tiene un sentido, ¿no? Y, y bueno, y aquí en, en, en Infiltrados no deja de ser una peli de estudio porque es una peli que le dicen toma, este es un guión que no se ha llegado, eh, a ver qué te parece, haz la película. Pero da ese sello tan personal suyo y que acaba haciendo un peliculón que bueno, pues eh, gana los Oscars y, y vamos, es difícil que no se considere eh, una, una gran película. Pues Jaime Angulo, llegamos al final. Últimas palabras sobre eh, The Departed, Infiltrados, Infernal, para el juego sucio. Bueno, pues es que yo creo que ya hemos dicho todo lo, lo necesario, así que solamente os diré que la próxima vez que eh, vengáis amigos, no se os ocurra traicionar a nadie, porque por estas tierras nos gusta incluso pegar de zapatillazos en brazos heridos, así que ni se os ocurra traicionarnos. <risa> Un saludo. Un saludo. nos tenemos que marchar hasta la próxima semana la música que sonaba por aquí con permiso de sus autores pertenecía a Gregoire Lurm y a Epic Soul Factory, así que muchas gracias por haber estado aquí y nos escuchamos dentro de siete días más o menos, un saludo